Sobre la hora, con Mauro Federico y Carlos del Frate. todos los sábados, desde las 8, periodismo con nombre y apellido, Sobre la hora, lejos de los monopolios, cerca de la gente. Eso, eso que ve ahí usted, voy a eso es la torta, la torta de cumpleaños sobre la hora que hoy cumple, bueno, en realidad ayer. Falta la velita igual usted siempre no, no, pero siempre buscando el doble sentido no, usted tiene no, la mente podrida pero como usted dice falta la velita y yo qué sí. quiere que le diga me la deja picando en el área con el arquero volteado pero que se hace en un cumpleaños se, ¿Se sopló la, la velita exactamente, sí, bueno, exactamente. falta justamente la velita hoy cumplimos exactamente cinco años sí. que lindo que milagro Alfred, ¿eh? qué lindo. Sí, sí, sí. yo la verdad sí. es que cuando arrancamos haciendo esto no me imaginaba todo lo que ha pasado en este tiempo que estamos juntos Los kilómetros que han pasado. Sí, Los sea, kilómetros el... que han pasado. De He es un león gieco casi, Carlos. De... Y a la Quiaca de Rosario, Buenos Aires. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, yo la verdad que estoy muy emocionado. No, sí. no, no creo que pueda decir palabra. Solamente veo la torta que nos compró Noelia. Sí. Y digo, tampoco valemos. Yo no, no. Esa cagada. O un sanguchito de miga. O sea, ¿no? Pero claro, eso sabe, me ilusioné tanto porque Noelia me llamó. Y te y me dijo, prepárese algo para emocionarme", me dijo. Claro, claro <risa> el mandato. El mandato fue sí. Díganle una, a Alfredo. Una para llorarme, me dijo. Una para llorar. Una de llorar. <risa> una, de llorar una de llorar, me dijo. Sí. Yo lo preparé. Yo me puse, estudié. Hasta sí. recién en el colectivo soñaba. Mira claro. lo que se me pusiera obsesión. Y entonces yo le dije, Noé, eh, a cambio de eso. Tu torta <risa> de manzana. Ah, la, la tuya. Es que ella dijo para estar a tono, yo también les voy a traer algo para llorar y nos está haciendo llorar. <risa> ¿Qué ¿Qué eso? Una lágrima. La eso la que Están desagradecidos, uno y otro, ¿eh? porque ¿Por de qué? uno me lo espera. Ahora de el otro. Pero mira lo que es. Porque el otro, la verdad, que es sorpresa. ¿verdad? ¿Por, o sea, ¿Por qué? De que se lo sí. esperas de mí. De uno me la espera, dijo así. sí, Eso es dura, Corino. No, no. De uno no me, me lo espera, dijo. No, no espera. Tirar un poco de. Pascar un limón, aunque sea. <risa> no, pero no es de limón, es de manzana. Es de manzana, <risa> encima, que, y te digo más le veo pinta le veo pinta de que le pusieron hasta canela no no sí. no es el tipo de torta y tiene esa cosita arriba, ese maní ah ayer en Rafaela me dieron café con canela ah sí lindo mire este pero Can ese tío. maní ese maní partido para mí es letal es rico sí sabes sabe, para mí para ese. la muela mira los agujeros de la muela estoy una semana para sacarme esos ¿Y pedacitos de maní la porque es así la vida es, es así ya vas a tener 47 años hoy te vas te, va, te va a caer todo y vas a andar dando lástima por ahí como una bata clara pero ahora me toca a mí Ahora no, no me toca a mí. Me alegro que a los cinco años hagamos estas confesiones públicas. <risa> ¡Ay, qué lindo! Bueno, una mañana fresquita, hermosa, para hacer radio, para reencontrarse como cada sábado con este programa. Con el que los fascinamos. Sí. <risa> sí, sí. Para ustedes, no sientas es que esperan ansiosos. Sí. De la me imagino la gente con el termo ahí poniéndola. ¿Cuál, el... claro. ¿Cuál será la poesía de Mauro será ¿Con el... qué arrancará <risa> del, del Frade? De, ¿De qué latitud provendrá? Sí, el, sí. ¿Qué primicia me traerá del Frade? Del de ¿no <risa> a ver, empecemos por las latitudes. ¿De dónde viene el Frade? Cuéntenos. Rafaela de Rafaela centro oeste de la provincia de Santa Fe para que quede sí. claro los pagos del doctor Lorenzetti ¿Sí? donde la presidenta de la nación antes de ser presidenta por primera vez cerró tres veces su campaña desde allí muy bien muy bien así que vengo de allí de esa ciudad qué alegría y usted fue allí a dar una charla una conferencia sobre el, periodismo, sobre el día del periodista a qué hora fue la charla a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde sí. coincidentemente con algo que estaba pasando en ese momento Más o menos importante, no me imagino No quieren un partido, había un partidito Argentina-Colombia Argentina-Colombia para definir quién, claro. quién se quedaba con el primer puesto de las... Y usted hablando en Rafaela sobre el Día del Periodista ¿Cantidad de asistentes? 15 <risa> bueno, bueno, no está ah, mal bien, bien. Da para formar un equipo <risa> de puede, y puede más. Una redacción te da una, una redacción, con 15 tenés una redacción sí. Sí sí, sí, sí, sí, es cierto ¿eh? Bueno, no hay que amargarse me tanto Me sentí muy bien Porque usted es un tipo... De, claro, lógicamente. Y me imagino que cuando usted se siente bien, dice cosas de las que jamás se arrepiente. Jamás. jamás. <risa> Ay, del frade, del frade. Pero bien, muchas gracias a la gente. De Rafaela. De Rafaela, por lo ¿Quiénes, ¿Quiénes lo convocaron? Y allí nos invitaron distintas organizaciones, fundaciones, el Círculo de la Prensa de allí de Rafaela, toda gente que habita en Marte, que no sabe que jugaban <risa> un partido, qué bárbaro! Se ve que no lo vieron. Qué bárbaro! Bueno, ¿qué va a hacer? Ahí estaba de me imagino. Y a ver la charla y un televisor de fondo mostrando el partido, viste que eso a veces pasa. ¿no? no, pero aparte cuando llegás, vos decís, hay alguien. Sí. No, ni el fantasma. El fantasma. Ay, ¿Quién va a ver? Pero pensalo, pensalo vos pensalo, desde tu lugar de, de hincha de fútbol, ¿qué va a ser una charla? Y de no, igual a mí la selección ni, ni es fa, mucho eh? no le mueve, salvo, salvo el, el, el mocoso ese que anda siempre Di haciendo María, estrago por la derecha. De sí, sí, le encanta, Diego María. <risa> mejor de todo. Ay, ay, ay. Bueno, después no sé si hay otro. Eh, finalmente se terminó el FAP, es así, podemos asegurarlo. Esta Pero manera? eso lo había adelantado. Ya lo había dicho, los Bueno, sano. pero Lozano había hablado en la pero ciudad Genaro no también dijeron también claro yo ese día no pude venir sí. pero debe haber insinuado lo mismo bueno sí. finalmente volvemos a las arenas en la ¿no? realidad continúa sin los partidos Perfecto. que formaban parte o sea la parte popular es de lo que de me Está siendo, Yo digo, siempre... Esto decía mi abuelo, decía... Si nos vamos a cagar de hambre, que sea con dignidad. Decía mi abuelo siempre. Me encanta esto. A mí me encanta. Va, y mire el de la alegría que tiene. Exactamente. Vamos a pelear desde ahí. Me gusta eso. Me gusta. ¿No, el fray? Dígame. ¿Está contento, está contento. Yo estoy feliz. Sí, cuando, aparte cuando veo. Ayer veía cómo se anunciaba la alianza esa en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, oh, no lo no vi. vi. Eso. No, una le, hermosura. Le, sí, una bastante. hermosura. Estaba Prat-Gay... Vicky Donda Tumini La la Vedra Era no, una cosa Era una, una locura Era una maravilla eso sí, era, sí, sí. era el Dios me libre y me guarde pero Bueno, no así está la política En, Pol en Políticos Salasadora Victoria Donda Con Flavia Palmeiro Por ejemplo Ya está palmeiro, sí, Vamos, palmeiro, vamos, palmeiro, vamos Todavía ah, Lo vengo confundido desde hace un año y pico sí. Todo el mundo prometido. me confunde sí, Con, sí, con, pero con, no soy con palmeiro. Flavia Palmeiro ¿eh? Claro no. Bueno, sí. sí, ¿qué va a ser? Está bien, la política es eso también, ¿eh? sí. hay que entender que la política también es eso, nosotros la conocemos desde otro lugar y por eso reivindicamos y tenemos la posibilidad de hacerlo a través de este espacio y seguiremos en la medida que nuestros pobres financiadores nos sigan sosteniendo, Sin haciendo, duda. haciendo Sin duda. lo propio. Acá sí. veo un Twitter de Lozano sí. que dice que en el nuevo rejunte aliancista Pino Solanas es Chacho Álvarez. <risa> es que está, está original, Claudio. Muy bien. ¿eh? Estuvo muy bien. ¿Cuál y, y de IDP de sí. Facebook de simpatía? Sí, y a mí. Yo... La verdad, le quiero decir la verdad, no me gusta. No le gusta que. No, no, vi serio, no lo vi serio, no. lo vi que no rió no, no, no, no, porque <risa> la, hay una estatura de historia que merece ser respetada. Yo sí. no estoy de acuerdo con la alianza de, de Pino, de Pino con, con Carrió, para nada. Pero la estatura histórica de Pino tiene que ser respetada. Sí, sí, sí. Yo, a ver, hay un montón no. de, de elementos, seguramente hablaremos a lo largo del programa de este tema, más allá de, de, de la humorada con la que uno se toma esto que, que representa una nueva frustración de aquellos que siempre tuvimos la idea de construir frentes populares y siempre pensamos que la salida en términos políticos era correrse de esa, de esa dicotomía que te propone el sistema político argentino desde hace muchos años con el bipartidismo UCR insisto, UCR no radicales PJ no peronistas, que no es lo mismo o sea, el peronista está es, es casi, una, es casi un, un, una marca de nuestra historia el peronismo pero el PJ es otra cosa esas máquinas electorales dispuestas a cualquier cosa con tal de garantizar la, la reproducción de las herramientas que le dan el poder, no permanentemente Y, y bueno, nada, me parece que más allá de lo que represente como frustración para algunos también es la posibilidad de mirar nuevamente desde ese lugar desde el que nunca nos fuimos ¿eh? desde ese lugar equidistante de todos los poderes, incluso de estos partidos eh, la, la realidad política y, en, y encararla como siempre sabemos No, y después está el armado nacional, porque la cuestión es yo estoy seguro que a este a estos sectores que se juntaron le va a ir muy bien electoralmente Le va a ir muy bien. Y eso se va a demostrar en Capital Federal. Después está el gran misterio. Cómo hace que lo de Capital Federal sea realmente un fenómeno federal y que sea un fenómeno nacional. Esa es otra cuestión. Y en esa construcción generalmente aparecen... a mancarse casi todas las propuestas. Por eso habrá que ver cómo electoralmente suceden estas cosas. En las PASO se va a ver estos temas. Y después en octubre, insisto, me parece que va a ser... ...una fuerza interesante... ...que va a colar seguramente... ...el segundo lugar... ...pero después... ...ese resultado electoral... ...tendrá posibilidad de ser una herramienta popular... ...superadora de lo que está... ...que es el gran desafío que nos planteamos siempre nosotros... ...y ese es el gran misterio... Yo insisto con esto... ¿no? ...los personajes son importantes, no, no, no hay que soslayar la trascendencia que tienen los nombres, porque la política se hace no solo con sellos, sino también con una construcción personal, individual, gente que le pone el cuerpo, y cuando uno enumera la lista de personas que uno ve eh, encolumnadas detrás de esta nueva alianza, ahora sí me permito decirlo sin temor a equivocarme, eh, me da la impresión que las historias de varios de ellos a mí me hacen me hacen dudar de la real efectividad que tengan. Más allá de los resultados electorales, ¿no? Que indudablemente podrán ser mejores o peores. Sí, sí, claro. Bueno, vos, vos a lo mejor vaticinás algo que puede ser que ocurra, ¿eh? Claramente, que les vaya bien el aspaso, uh -huh. que se posicionen bien. A mí me interesa reivindicar la, la... A ver, el principismo es una pelotudez, pero tener principio es otra cosa. Cuando vos decís algo, cuando vos decís mire muchachos, lo que vamos a construir no tiene que tener que ver con esto ni con esto y si es así, nosotros nos corremos Claro. que esto fue lo que planteó Víctor, lo que planteó Claudio Víctor de Genaro, Claudio Lozano, desde el primer momento desde antes de existir siquiera la idea de, de constituir el Frente Amplio Progresista eh, y bueno, vos no podés impedir que determinados grupos, sectores o ideas apunten a juntarse o a reunirse o entiendan que la cosa pasa por otro lado lo que sí tenés la obligación de hacer es sostener con coherencia el principio que vos exhibiste a la hora de sentarte a discutir duda. y eso fue lo que hicieron de Genaro y Lozano Sin duda. y en ese aspecto, ya puedo. o sea para mí merece todo el respeto la decisión que además como, como, como un hombre cercano en términos políticos al pensamiento de ellos, eh, avalo y adhiero eh, bueno, qué sé yo Claro, ya te va a ver un gran tiempo, mejor. <ríe> bueno, muy bien, tampoco nos llevábamos a todo el... Claro, vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno. Señores, hay un montón de temas para hablar esta semana y, y seguramente varios tendrán que ver con esto que planteábamos en el inicio, eh, pero hay otros muy trascendentales. Por ejemplo, la aprobación del de, de, proyecto que ya se transformó en ley para motorizar la fertilización asistida para darle un marco legal a la fertilización asistida cuánta emoción que viene el Congreso con sí, esa ley ¿No? cuánta emoción Era... salvo los del pro que se abstuvieron absolutamente sí. todos sí es cierto de hecho Macri salió ayer a decir que él también hubiese eh, en, hubiese votado en contra seguramente sí. porque es mucho gasto para las obras sociales uh -huh. Sí, como el mismo discurso de las horas sociales, que salieron a decir que era irresponsable esta ley porque no decía de dónde iban a salir los fondos. Y otro argumento del PRO es que ellos habían presentado un proyecto que supuestamente era mejor, claro. entonces por eso se abstenían de votar por el proyecto. El, de, el de Jorge Triaca. Después de hijo. 23 años, el primer proyecto que se había presentado en la Cámara por este tema hacía 23 años que se había presentado. Pero uh -huh. además, ¿cuánta emoción, culo. en serio, en el Congreso? ¿Cuánto hacía que no veías tanta emoción, uh -huh. tanta gente que...? que adhería a la celebración de, de la votación mayoritaria, por otra parte, sí, claro. por pero la cuestión de la fertilización. Es ideal, es un tema para el este porque a mí no me va a salir ni me saldría jamás, pero, pero la, la emoción de, de recibir la noticia de que uno está embarazado, sí, que estás embarazado sí, sí. cuando tu mujer lo está, eh, es algo que realmente supera cualquier expectativa, sentimental, emocionalmente hablando. Eh, y muchas parejas, para lograr esto, necesitaban Desembolsar muchos mangos Porque eran realmente costosísimos Estos tratamientos Qué decir de la gran cantidad de esas personas Que no tenían la posibilidad de hacerlo porque, porque no existía una ley Que le diera la cobertura obligatoria Que a partir de ahora y con la reglamentación Sí va a tener estos tratamientos Y lo más interesante Y a diferencia de lo que ya pasa desde hace un año la en, en la provincia de Buenos Aires, Aires Acá no vas, a ver, no vas a tener que acusar O demostrar que esto forma parte de una patología tuya que en realidad es lo que pasaba hasta ahora en la provincia de Buenos Aires vos tendrías que, tenías que tener un diagnóstico encuadrando por qué sos infértil, es decir, por qué no tenés la posibilidad de procrear sin la necesidad eh, imperiosa de una asistencia científica y esto es lo maravilloso ahora es algo absolutamente, va a ser absolutamente natural y tanto los hospitales públicos como las obras sociales como las prepagas sí que yo creo que son las que más salieron a chillar sí, ¿no? claro. porque las obras sociales a ver las obras sociales tienen la obligación de ser solidarias y de hecho existen mecanismos que así establecen eh, la, la, la obligatoriedad hasta de ser solidarias de cubrir al que menos tiene con el aporte del que más tiene en cambio las prepagas son desembolsadas Aunque se hagan negocios igual Por detrás con ese dinero ¿eh? Porque no... recordemos que las obras sociales No están constituidas por eh, Otra cosa que no es salario Del trabajador A vos te sacan de tu, de tu salario Un porcentaje obligatoriamente Y por ley que va a parar a la obra social Por lo cual la guita que la obra social tiene es tuya Administra la plata de los trabajadores Ahora las prepagas Es otra cosa, es otro negocio Y ahí es donde yo, a ver, entiendo mucho más cómo funciona el capitalismo. A mí me importa un bleo si vos podés o no ser feliz eh, claro. procreando a tu hijo. Claro. A mí me cuesta un montón de plata que vos lo intentes, de la lógica de la obra social, básicamente. Pero digo de, de la obra social no debiera ser, aunque algunos de se la, la tomen así, pero de la preparada sí. seguro que lo es. Y algo de eso también existió esta semana cuando se reglamenta la ley de salud mental, después de dos años de haber oh, estado votado por el Congreso, también casi por absoluta sí, mayoría, sí. Re, recién se reglamenta ahora porque el lobby de las clínicas privadas y de las prepagas no le conviene una ley de salud mental en donde el Estado se haga cargo de toda aquella persona que necesita alguna asistencia, por ejemplo, un plan de rehabilitación para, para la, la muchachada que por allí ha sido convertida en consumidora, consumido, como siempre decimos nosotros, a ellos les conviene más internar, internarlo, cobrar mucha plata, y que eso esté en la esfera del negocio, Exacto. no de la salud, del negocio, como dice Mauro, con este tema de la fertilización. Dos años de morada esa ley. Sí, sí. Con el enorme problema que hay de tantos pibes que necesitan ser atendidos en los barrios de las principales ciudades de la Argentina. Todo por presión del negocio, que hacen generalmente las prepagas y las clínicas privadas que generalmente son siempre las mismas familias sí, sí, sí. que manejan el negocio en las principales provincias de la Argentina es casi el mismo argumento de lo que realmente se opuso a la ley de salud mental para su implementación, o esto de la fertilización asistida. ¿Impresionante el dato de cuántos años, Cori? 23 años. 23 años. Casi tantos años como la democracia. Impresionante. Bueno, y ayer la Plaza de Mayo estuvo eh, invadida eh, por estos personajes tan, tan peculiares, no que la gente los mira como diciendo mirá, vine con la vincha. Y ¿Eh? Desde el jueves ¿no? sí, que comenzó. Sí, claro, desde el jueves, que ayer finalmente se dispuso a terminar con el acampe de los pueblos originarios que están, entre otras cosas, reclamando... Bueno, en primer término, lo que reclamaban era algo que no se produjo, que es que la Presidenta no los desea, reciba, ¿no? Sí, exactamente. Se tuvieron que contentar con entregar una carta, un Hace un tiempo, cuando fue la presentación en el Zarpaje, denunciando la, lo que había, la golpiza a los hijos de Félix Díaz, no era Cortiñas, decía... Eh, Que la presidenta recibía a Maravilla Martínez, pero no recibía a los pueblos originarios. Uh -huh. Nuevamente, bueno, vuelve a, a pasar lo mismo. Perdón, la eso. presidenta recibió a un nene que. Que quería ver que a Cristina en la vida salió real. Salió a decir sí, sí. que quería ver a, a, a la presidenta en la vida real. Es eh, la un nene. Más vida real que la de los pueblos originarios. Sí, no, no, no da la impresión <risa> que no. Y pasa <risa> es que me contaron una historia que no la pude chequear ayer, pero eh, Félix, cuando quiso volver, para sí. eh, eso fue eh, público, tomó estado público. Eh, cuando me la contaron temprano, por eso no la quise contar, al aire, yo estaba acá haciendo el programa de la tarde, eh, intentó viajar, él no tenía pasaje, fue a comprar, no había, y gente que estaba allí esperando el vuelo espontáneamente le, le dijo, yo le cedo su el pasaje, para que pueda. Ah, mira, si igual le no pueda... puedo llegar, me parece, ¿no? No, no, por eso, pero, pero mirá lo que pasó. Eh, bueno, agradeció Félix y quiso hacer llegar ese pasaje, fue con esta persona a hacer el trámite y no. ¿Pues que no lo dejaban viajar? no lo dejaban viajar, le dijeron, no, no puede ¿Por qué? y no, y que no se puede, mire, está esta persona que me está cediendo su lugar yo necesito imperiosamente viajar y no lo dejaban viajar dijeron que no, no, no le permitía Aerolíneas Argentina la empresa ¿eh? la <risa> claro. pero la verdad, viste una cosa, si, si, querés, si es administrativo el problema me parece que es de fácil resolución. Ahora, si es una chicana política, es una verdadera. Pero bueno, contaban el mismo día que comenzó el encuentro, había muchísima policía formoseña que cuando llegaban a la provincia le decían que se había suspendido el encuentro. Claro. O le informaban mal a dónde quedaba el encuentro. O sea, el boicot a este encuentro, a, a Mendel de los medios de comunicación, ¿no? que no salió en ningún lugar, ninguno de los bueno, medios hay tradicionales. Hay un fiscal de hecho que le diga, Infran, venga, Infran, pásese una semanita preso. Una semanita nomás, te quedas corto, che, ¿por qué estás sí, pero, poco? Es no, un pero gran anhelo igual. Pero claro, <risa> Dios me libre. sí, no. Y el 25 de mayo pasado, detrás de la presidenta, ¿con qué necesidad esa provocación? ¿Con qué necesidad esa provocación de un tipo que está vinculado a asesinatos, que está, asesin que está vinculado a distintos hechos de discriminación, y Yo. que además genere esto que la policía le vaya a decir a la gente... Se suspendió. Sí sí. sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, y también ayer, más o menos a la misma hora, en pocas cuadras del lugar en donde estaban los pueblos originarios, también realizando su protesta, un grupo muy importante. Yo no pude ir porque estaba acá haciendo el programa, pero le dimos espacio a través de nuestro, de nuestro móvil. Un grupo muy importante de trabajadores de prensa celebraron el Día del Periodista, como tienen que hacerlo en las circunstancias actuales en las que está el gremio, que es peleando en la calle. Eran varios centenares de trabajadores de prensa que estuvieron en el obelisco reclamando por esto que pareciera ser una actitud eh, absolutamente extemporánea y hasta ahora, o por lo menos por el momento irreversible de las patronales periodísticas, de gráfica fundamentalmente, cámaras que nuclean a directores y dueños de diarios y revistas, de no moverse del miserable 12% de aumento que están proponiendo para la pauta 2013 contra un 35% que piden la gremial sindical de los periodistas eh, bueno, una manera de celebrar el día del trabajador de prensa, del periodista particular por supuesto, pero como no podíamos esperar de otra forma, de un gremio que necesita reaccionar ante este abuso ¿no? esta, esta hasta ni siquiera adecuación eh, porque está muy lejos de adecuarse a los valores inflacionarios que los mismos medios que se lo niegan en términos de aumento lo reconocen y lo denuncian periodísticamente a la hora de hablar sobre cuánto es la inflación en la Argentina claro. porque en esas cámaras que se niegan a esto hay que decirlo, no solo están Clarín Nación, sino también está en tiempo argentino, página 12, 12 sitios de internet, exactamente, todos, todos los medios, todos los dueños de los medios unificados tras la misma consigna que es no reconocerle más del 13% de aumento al salario de los trabajadores de prensa en gráfica para el año 2013 así que me parece que son dos hechos dignos de ser destacados esta semana en Rosario tuve la suerte en la escuela de comunicación social de ser invitado a otro panel y estaban la muchachada de la garganta poderosa, poderosa y ellos están pidiendo una ley de medios gráficos ah, oh, mira vos está bien Pero la ley que lo que estuvimos cubriendo que pasamos acá claro, en Ciudad claro, de Laura claro. Que es a través de Arecia la red de revistas culturales y una maravilla realmente todo lo que decían los sí, muchachos sí, sí, fantástico acerca de lo que significa sí. ese pedido porque tiene que ver con lo que estamos discutiendo además ...esta cuestión de lo que nosotros decíamos... ...de que el espíritu de la ley 26.522... ...la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual... ...estaba bien, en esencia estaba bien... ...y había que apoyarla... ...pero después estaba la otra pregunta que hacíamos... ...¿cuánto trabajo real, concreto, estable y en blanco... ...generó la aplicación de la ley 26.522? Y allí aparecen las diferencias y aparece esto... ...por uh -huh. ejemplo, una manifestación del obelisco... ...porque dicen, nos están ninguneando a los trabajadores... ...que no formamos parte del establishment, porque además hay grandes diferencias. Me explicaban el otro día de Clarín, por ejemplo, que tenés periodistas como Van Der Koy, Ricardo Roa y demás que ganan cientos de miles de pesos. Sí. Y después tenés la el 70% el por ciento de la redacción que con suerte, que con suerte llega a mil pesos. Uh -huh. Entonces las diferencias son tan grandes en la misma redacción que provocan momentos muy pero muy tensos así que me parece que esas son cuestiones interesantes decirle a la gente que en nuestro día en el Día del Trabajador de Prensa lo primero que queremos es ser considerados trabajadores, en blanco y estable, como la mayoría de los trabajadores que en la Argentina necesitan ser considerados así, que estemos en blanco uh -huh. y estable cosa que sigue siendo una rareza porque la matriz laboral sigue siendo la de la década del 90 en la Argentina 26 pasan de las 8 de la mañana Tenemos bastante programa por delante Un par de líneas telefónicas Si te querés comunicar con nosotros desde tempranito Son el 4010-7157 O oh, 4010-7158 ¿Tienen ganas de preguntar algo ustedes a la gente? No, que lo veo, lo veo Ah, bueno, son algunas columnas Sobre sí, el día estaba periodista que estaba, que estaba Repasándose publicado ¿Qué se le puede preguntar a ver? la gente? ¿Qué tienen ganas de preguntar? Yo lo que le preguntaría, ya que estamos cumpliendo años nosotros sí, ¿Sí? A ver ¿Qué es para ustedes nuestro programa? Ah, ¡Qué lindo! ¿Qué oh. tiene que decir sobre la hora? De nosotros ¿Qué nos diría? ¿Qué nos aportaría? ¿Qué nos criticaría? ¿Qué nos aconsejaría? Exactamente claro, Las críticas constructivas Sí, sí sino... No, que vengan como vengan Claro Pero más allá sí, de eso Bueno, si son constructivas mejor. mejor Bueno, además de críticas si, si quieren venirse con algo para picar nosotros no, no, nosotros no nos oponemos Y si no quieren venir Y quieren mandar regalos También, también podemos pasar nosotros, la dirección No ningún prurito Ninguna vergüenza En mangar al aire algo Porque no, no. acá venimos bastante casanos. ¿Qué, ¿Qué tal carta de manzana que compró No la probé todavía ¿La Vamos a probarla ahora Vamos a poner un tanguito, ¿le parece? La probamos y te lo contamos ¿Cómo no? Con este tango Que es burlo ni compadrito a la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sordido barrial buscando el cielo con juro extraño en un amor hecho carencia se abrió camino sin más ley que su esperanza mezcla de rabia de dolor, de fe, de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo Por tu milagro de notas agoneras Nacieron sin pensarlo las paicas y las jerelas Luna en los charcos, canchen que en las caderas Y una ansía fiera en la manera de Temblan las baldosas de un bailongo Y oigo el rezongo de tu pasado Hoy que no tengo más a mi madre Siento que llega en punta de pie para besarme Cuando su canto nace al son de un bandoneo. Charan Canfufo se hizo el mar con tu bandera Y en un perno mezcló París con Puente Alsina Fuiste compadre del Gabrión y de la Vina Y hasta compadre del bacán y la pebeta Borbo, Yuyeta, Canarreo y Viciadura Se hicieron voces al nacer con tu destino Pisa de falda que nos enjago y cuchillo Que arruin los compendillos No sabía que la hermana de Bob Patiño cantaba tango, pero canta sí, muy canta bien. Muy, eh. bien, sí. muy bueno. muy bueno, pelo, ¿no? Sí, no sé cómo cantar el pelo. Era Jenny Patiño haciendo un Jenny clásico. Patiño un Jenny Patiño. ¿Quién es Jenny Patiño? La hermana de Bob Patiño. <ríe> <ríe> <ríe> haciendo Patiño? el clásico de Villoldo, El Choclo. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Sobre la hora. ¿Qué quiere decir Gran <risa> jugador Patiño, ¿eh? <risa> Gran <risa> jugador que alguna vez tuvo la lepra. <risa> que era colombiano, dicho sea de paso. ¿Quién lo tiró? ¿Qué lo tiene? Narco seguro, me imagino. No, no, no narco tenemos no... nosotros. Nosotros Son nuestros. En un Lo ratito. tenemos aquí en la zona sur. En un ratito les voy a, les voy a contar algo también del mundo, del mundo narco. ¿Ah, sí? Sí, sí, para que se diviertan. <ríe> y para que sufran también, ¿por qué no? Eh, ¿Qué teléfonos tenemos, Nati? Recordalos. 4010-7157 o 4010-7158. ¿Qué te gustaría que cambiara de este programa? <ríe> Mira si dice mi conductor, ¿qué hago? Sí. ¿Dónde y, me y meto? ¿Y te vas? ¿Te levantas y te vas? ¿Me levanto y me voy? Y sí, es así. Somos como, <ríe> soy como Dualde. Mi disculpe, leo las encuestas y lo que la gente me pide. Ay, ah, noticias, vamos. Radio Splendid informa. 8 de la mañana, 31 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 5 grados 7 décimos, humedad 76%. Las empresas de micros de larga distancia garantizaron que no habrá paro, el vocero de la Unión Transviarios Automotor, Mario Calegari, confirmó que no habrá paro de micros de larga distancia este fin de semana. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, había advertido que aplicaría duras sanciones en el marco del vencimiento de la conciliación obligatoria. Se acuartelaron guardacárceles de Chipoletti, agentes penitenciarios que trabajan en el penal de esa ciudad, se acuartelaron en reclamo de mayores medidas de seguridad y garantías por parte del gobierno para controlar motines como lo ocurrido el jueves. Los guardacárceles, ...realizaron anoche una asamblea... ...en la que decidieron tomar simbólicamente el penal... ...y mantener la medida de fuerza... ...hasta lograr una solución... ...que podría extenderse... ...todo el fin de semana. Desmejora el tiempo hacia la noche... ...para hoy se espera cielo parcialmente nublado a nublado... ...tiempo desmejorando hacia la noche... ...la temperatura mínima fue estimada en 8 grados... ...y la máxima en 16. Para mañana... Se anticipa nubosidad variable, probabilidad de chaparrones, mejorando hacia la tarde o noche, y una temperatura que oscilará entre los 10 grados de mínima y los 18 de máxima. En Buenos Aires, la temperatura 5 grados 7 décimos, humedad 76% el cielo ligeramente nublado. Informó Radio Esplende. todas las voces. Espacio Publicitario Diario Crónica presenta Iron Man 3, el cómic Las aventuras de Tony Stark En dos únicas ediciones Iron Man 3, el cómic Ya está en tu kiosco Opcional con tu diario A 16 pesos con 90 Iron Man 3, el cómic Juntos con Crónica Lanzamientos válidos en Capital Federal IGB hasta agotar stock. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país vacunarte. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Radio Splendid AM 990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil Radio Splendid AM 990 todas las voces Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club La información de la pasión que mueve a los argentinos, la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splende AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. En Argentina, parlamentarios aprobaron una ley que garantiza a todos los ciudadanos el acceso gratuito a procedimientos y técnicas que permitan la fertilización asistida. Es una ley que va a ser ejemplo en Latinoamérica, porque contempla eh, a todos los hombres y mujeres que aspiren a ser papás y mamás en esta Argentina. Es una ley de orden público, es decir, que está vigente para todas las provincias. Eh, todas las obras sociales deben prestarse a estos tratamientos posibilita, dentro del marco de la sanción del matrimonio igualitario y de identidad de género, que todas las personas mayores de 18 años puedan solicitar esta práctica. Bueno, un tema que, como decíamos, nos da la impresión, es histórico y seguramente ha sido valorado y va a ser mucho más valorado Con el correr del tiempo, cuando comencemos a, a percibir los alcances, los efectos de esta construcción para esto, debilidad. de la repoblación. Claro, no, pero además, además, para esto tiene que servir el Congreso. A ver. Eh, cuando uno piensa en lo que significa el Parlamento argentino, el Parlamento en sí mismo. Debería ser esto, siempre lo hablamos cuando viene Víctor de Genaro y nos cuenta su experiencia. Aquí él se topa, nos cuenta que se ha topado con unas murallas donde no se puede discutir, donde es muy difícil eh, colar una, un, aunque sea un pequeño proyecto, una discusión. Bueno, en este caso se ha logrado, como en algunos otros, hay ejemplos aislados, pero por suerte los hay, eh, avanzar en derechos sociales y civiles muy importantes, ¿eh? que hacen a la construcción de un país claramente mejor que el que tenemos. Para hablar de este tema, hemos convocado a una, a una querida amiga, compañera de este programa, como es Graciela Iturraspe, diputada nacional del Bloque de Unidad Popular, que además es secretaria de la Comisión de Salud, donde originariamente surgió y se discutió este tema. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro tenerte, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la, la, la primera impresión que te da luego de este debate? Que por suerte eh, concitó la atención de buena parte de la población y, y, y que generó también dentro de los resultados, no te diría que una, una unanimidad, pero sí una mayoría contundente, ¿no?, a la hora de aprobar esta ley. Absolutamente, es como ustedes decían, en realidad ha concitado esta atención eh, de la sociedad porque es un tema que tiene que ver con los problemas cotidianos de nuestra gente, es un tema que eh, se ha trabajado transversalmente, porque es una política pública que tiene que ir más allá de los colores partidarios, de cuál sea el gobierno hoy, cuál sea en el 2015 y cuál sea en el 2019. Estas son las temáticas que realmente tendrían que ser la prioridad de nuestro Congreso. A veces nos avergüenza decir que fue la primera sesión ordinaria en el año, Todas las demás habían sido sesiones especiales en las que se tratan solamente proyectos que manda el ejecutivo. Uh -huh. Graciela, es discúlpame. La sesión. Sí. sí. No quería subrayar esto. La primera sesión ordinaria del Parlamento. La primera sesión en la Cámara de Diputados ordinaria, es decir, que se trabaja sobre temas que hemos ido trabajando en el tiempo, los legisladores que han pasado por las comisiones y que tienen orígenes partidarios múltiples. Uh -huh. Es la primera en todo el año, la verdad que uh -huh. es eh, vergonzoso que claro. hasta ahora hayamos discutido blanqueo, reforma judicial, solo los temas que manda el Ejecutivo. Uh -huh. Qué fuerte eso. Ahora, más allá de esta cuestión que nos interesa destacar, eh, ¿qué, qué, ¿qué podrías decirle a los que nos están escuchando que va a cambiar a partir del momento en el que esta ley finalmente reglamentada comience a tener vigencia plena? Bueno, yo creo que es, eh, es una ley muy importante. Para nosotros realmente fue, fue un día de festejos como el miércoles, como suponemos que habrá sido en muchísimos hogares argentinos. El primer proyecto sobre fertilidad asistida que entró en el congreso fue hace 23 años. Eh, ha sido muchísimo el tiempo en que han estado dando vuelta estos proyectos, siendo representados, eh, mientras eh, se iban modernizando y complejizando las técnicas de fertilidad asistida. Eh, en el último periodo yo digo que por lo menos tuvimos un atraso de un año que, bueno, visto a la luz de estos 20 años parece poco, pero vista, visto a la luz de la realidad concreta de cada mujer o de cada hombre que quiere ser padre, eh, un año es muchísimo, porque acá estamos hablando de eh, gente a la que se le escapa la posibilidad por edad cronológica, por envejecimiento de óvulos y demás. Pero bueno, eh, es un día de fiesta, fue un día de fiesta, porque va a permitir que todos los hombres y mujeres eh, de nuestra patria, que quieran ser madres o padres, puedan acceder a todas las técnicas de alta y de baja complejidad en todo el país eh, de manera absolutamente gratuita. Esto es un cambio realmente eh, muy fuerte, si uno piensa que... Eh, Seis parejas de cada diez en algún momento de su vida tienen problemas para concebir. Uh -huh. eh, esto ya es un tema importante. ¿Cuántas ¿no? son? ¿Cuántas si, son? En algún momento de la vida, seis de cada diez parejas tienen algún problema para uh -huh. concebir. Esto eh, sin pensar que esta ley, que realmente, como decían ustedes al principio, yo creo que va a ser señera en Latinoamérica. Porque abarca eh, todo el universo de personas que puedan desear la, la paternidad y la maternidad. Acá, eh, a diferencia de las leyes que fueron eh, señeras, porque fueron las primeras en la Argentina, que fueron las de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Chubut, donde ya regían, eran leyes más limitadas. Primero se requería un diagnóstico de enfermedad, claro. infertilidad. Eh, segundo, eh, sí. tenían un tiempo de los 30 a los 40 años para ser cubiertas. Uh -huh. No se cubría más de un tratamiento al año. Bueno, en fin... Tenían un montón de limitaciones que eh, nosotros hemos tratado de hacer lo más universal posible esta cobertura, y hemos dicho que abarca a todos, más allá de su estado civil, es decir, las mujeres solas también pueden realizar su deseo de maternidad, más allá de su orientación sexual, o sea, abarca también a las parejas del mismo sexo. Claro. Y eh, se prevé en un artículo la asistencia presupuestaria del Ministerio de Salud de la Nación eh, a las provincias que por ahí no tengan la capacitación de profesionales que puedan atender esta demanda y eh, el equipamiento aparatológico también necesario para llevar adelante esta demanda para que no nos veamos condenados de acuerdo al lugar de residencia <risa> o al lugar de nacimiento para poder acceder a estas prestaciones así que la verdad que ha salido lo más completo posible solo hemos puesto... Eh, edad de inicio para mayores de 18 años y después la reglamentación, esperemos que con criterio eh, atenderá a los demás temas, uh -huh. eh, es decir, eh, si hay un corte en cuanto a la edad, eh, un techo en cuanto a la edad y a la cantidad de prestaciones por año que en realidad debería ser dejado a la opinión médica. Claro. Porque hay mujeres que pueden hacerse cuatro tratamientos por año, de acuerdo a qué tratamientos, uh -huh. y mujeres que no, no pueden hacerse más de uno, digamos. Pero la verdad que es muy completa la ley. Lo único que hemos dejado de lado, porque era un tema que eh, traía muchos conflictos y contradicciones transversalmente en todos los partidos políticos, era el tema de filiación. Como eso lo vamos a tratar en, en la reforma del Código Civil, que se supone que se va a traer, terminar de tratar en septiembre, octubre de este año, eh, es el único aspecto que dejamos eh, de lado para poder salir cuanto antes con esta cobertura. Y lo que ahora esperamos realmente es que el Ministerio de Salud y la Presidenta, el Ejecutivo, eh, cumplan o aceleren lo más posible los tiempos de la reglamentación, porque la ansiedad que se genera claro. en toda la, la población que está esperando y que llama y dice, bueno, ¿cuándo podemos? ¿Cuándo nos podemos presentar? ¿Cuándo podemos empezar? Es muy grande. Y que, y que nadie recorra o se le ocurra recorrer el camino, a recurrir al camino de los amparos, ¿no? no claro. Sobre sí. todo teniendo en cuenta claro, que esto afecta, afecta intereses económicos de sectores que, vaya si tienen poder, que lograron demorar tantos años. esta y otras leyes que, que serían muy importantes para la prevención y la asistencia de problemas de salud, ¿no? Absolutamente. Hubo mucho lobby. He leído incluso, bueno, que las cámaras de prestadoras privadas eh, de salud, este han dicho que es una irresponsabilidad. En realidad, hay que pensar que desde que empezaron a ser eh, conocidos y a extenderse los tratamientos de fertilidad, hace 25 años que se viene lucrando con él. Este tema, hay que pensar que los tratamientos, de acuerdo a si son de baja o de alta complejidad, van de los 5.000 a los 50.000 mil tratamientos. Sí, pesos, sí, claro, claro. Sí, de claro. hecho la mayoría sí. de los testimonios hablaban de esto, ¿no? de que ya no vamos a tener que pedir dinero, no vamos a tener que vender cosas, o sea, de, de esa desesperación a también. Uh -huh, absolutamente, en general se han pedido hipotecas, se han desprendido claro. de bienes los que tenían la suerte de tenerlos y los demás no podían acceder. Y muchas veces son necesarios eh, tres, cuatro, cinco tratamientos antes de lograr el embarazo. Uh -huh. Entonces, la verdad que han ganado de sobra durante estos 25 años uh -huh. como para poder ahora eh, hacerse cargo de los gastos que va a demandar esta cobertura absolutamente indispensable para la, la población realmente. Vos sabés Graciela que recién estábamos charlando que los intereses que se oponen a la ley de fertilización son directamente proporcionales a los que se opusieron durante dos años para que se reglamente la ley de salud mental, porque en definitiva ah, son los negocios de las, de las clínicas y las prepagas. Esa identidad es muy fuerte, evidentemente estamos ante un poder silencioso pero que tiene mucha capacidad de llegada a los legisladores. Efectivamente, eh, y además, además un tema de decisión política, porque hay una parte que es el lobby que hacen eh, estas cámaras empresarias de la medicina privada, y por otro lado también el Ministerio de Salud y el Ejecutivo tenían que tomar la decisión política de asignar parte del presupuesto claro. a socorrer a muchas provincias que no están en condiciones por sí de eh, asignar parte de su presupuesto a cubrir esta... Claro estas prestaciones nuevas, ¿no? Uh -huh. Así que eran las dos cosas. Por eso también este último año de peloteo eh, creo que también debe haber tenido que ver con esta decisión política de asignar presupuesto para, para liberarlo para, para esta prestación. Antes de despedirte, Graciela, queríamos pedirte una opinión, una reflexión, eh, sobre, una mirada sobre este, bueno, sobre este anuncio que realizó la Corriente Unidad Popular que vos integrás y que encabeza Víctor, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de tomar distancia del Frente Amplio Progresista o de la construcción de alianzas que el Frente Amplio Progresista se ha dispuesto a, a encarar. Efectivamente, nosotros creemos que los que han tomado distancia sobre un proyecto que abrazamos y construimos juntos fueron el resto de los partidos que integraban el Frente Amplio Progresista, uh -huh. ya que eh, desde el inicio, digo, lo que marcó el lanzamiento, la presentación, la instalación en la sociedad eh, del frente Amplio progresista era una novedad política, era una alternativa que empezaba a construirse en el tiempo como eh, posibilidad de construir una fuerza nacional, popular, transformadora de centroizquierda que se hiciera cargo precisamente de las banderas y contenidos que en su momento eh, los dos grandes partidos nacionales, el peronismo y el radicalismo, en distintos momentos de nuestra historia, habían llevado adelante. Nosotros creemos que el bipartidismo está agotado, que ha, se ha demostrado realmente hasta el hartazgo que se han transformado en estructuras burocráticas, tanto el PJ como la UCR, que siguen sirviendo para designar legisladores, para la sobrevida de los dirigentes, pero que han dejado de hacerse cargo de eh, esas grandes causas que tienen que ver con las necesidades de nuestro pueblo. Nos parece entonces que es una pena que tanto el radicalismo como el socialismo hayan salido a eh, auxiliar a una UCR que estaba en disolución después de eh, sus últimas opciones como Ircón de Narváez en la provincia de Buenos Aires, eh, auxiliarla eh, para reflotarla en una alianza que sin duda va a terminar virando eh, a la derecha Y vaciando los contenidos que tuvo el FAP en sus inicios. Así Ahora, que, Graciela. Nosotros, sí. sí. No, simplemente una observación. Esto que se hace en Capital Federal es lo que ustedes están apoyando en la provincia de Santa Fe, es igual. Eh, sí, es igual lo que hicieron en Capital, pero nosotros siempre dijimos que éramos muy respetuosos de un proceso que había empezado hace 20 años en Santa Fe, pero que creíamos, y este debate se dio siempre, y así fue expresado públicamente, que no se debía eh, replicar en las otras provincias a lo largo y ancho lo del país una alianza eh, nacional con los ARF. Porque hasta el mismo nombre va a llevar acá en Capital Federal. Federal. Bueno, es que lo va a llevar y en provincia también, porque no puede llevar más el del FAP. Nosotros fuimos uh -huh. fundadores del FAP en Unidad Popular y los partidos que lo constituimos, al retirarse uno de ellos, ese nombre no puede seguir en vigencia, por lo menos en las provincias donde no... No hay las, acuerdos. Las, todas las fuerzas fundadoras mm -hmm. y, y en, términos, en términos políticos lo ves como, como un retroceso, como una frustración cómo, cómo lo sentiste, lo pregunto ya casi te diría que políticamente pero también como militante que, que sabemos sos y, y que ha trabajado por la construcción de, de un frente realmente de centro izquierda que se distancia del PJ y del SR. Absolutamente. Bueno, la verdad que eh, yo creo que va a ser un retroceso circunstancial. Sin duda eh, estamos conformando, estamos en conversaciones para eh, conformar otro tipo de frente para esta elección. Eh, nos agarra casi sin tiempo. Sin duda va a ser un retroceso en cuanto a los... Eh, niveles de representación, de instalación territorial eh, a nivel legislativo que podamos instalar en esta elección. Ahora, yo creo que el futuro va a consolidar el sentido, la dirección en la cual queríamos construir y vamos a seguir construyendo un frente, porque es nuestra vocación, con otros partidos, con otras fuerzas, que exprese eh, no solo eh, la, la tradición partidocrática eh, liberal, sino que le dé también contenido a las, y, y, y formas de expresarse a las organizaciones sociales, a las organizaciones de trabajadores, a nuestro pueblo todo, a las organizaciones campesinas, para eh, en esta organización, en esta construcción de organización y de poder popular, que también se exprese electoralmente, avanzar fuertemente en el tiempo, en la construcción de una alternativa para nuestro país. Graciela, como de costumbre, muy amable. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, a disposición de ustedes. Que tengas buen día. ¿eh? Buen fin de semana. La pero... diputada nacional por Unidad Popular, Graciela Iturraspe, con precisiones sobre los alcances de la flamante ley de fertilización asistida y también opinando acerca de la decisión que Unidad Popular adoptó de tomar distancia del FAP. Maestro Luis Alberto Espineta interpretando un tema de tanguito, ni más ni menos. ¿eh? Amor de primavera. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, muy bien. Los oyentes en sobre la hora. Veo, veo que los productores nuestros están trabajando hay denodadamente en la construcción llamada. de una. Un listado de llamados pues ¿A qué teléfono, dicho sea de paso? Al 4010-7157 4010-7158 Muy bien Y también nos están enviando Muchísimos mensajes a través de nuestra cuenta De sí. Twitter Y de Facebook también, ¿eh? que no le dijimos los buscan como sobre la hora y ahí estamos Muy bien, agradezco a Olga Reynoso Que dice, estoy escuchando sobre la hora ah, Un beso, mis compañeros de Santa Cruz Rumbo a Verónica, se va mira vos Verónica, a Buenos Aires. Va rumbo a Verónica, si escuchó sube la hora, eh, con Mauro Federico de Frade y gran elenco, eh, rumbo a Verónica. Alejandro Garzón también nos está escuchando, le mandamos un abrazo muy grande a nuestro amigo Alejandro Garzón que nos escribe, imagino yo, desde Santa Cruz. Eh, bueno, rumbo a Verónica. También. O rumbo a Verónica. Me sí. <risa> claro, claro. Le imagino más rumbo a Verónica. Sí, sí. Van ambos rumbo a Verónica, que imagino será en provincia de Buenos Aires, como bien vos eh, decías recién. Agradezco a Rubén Joffrey también que nos manda saludos por el día del periodista, colega, delegado de los trabajadores del diario y de la editorial Perfil. Y ahora sí, señora. Ahora sí, nos llamó mensajes. Beatriz de Recoleta. Dice, la salud debe ser tutelada por el Estado. Todas las enfermedades deben ser asistidas por el Estado, pero los abortos y la fertilidad asistida no son enfermedades. No deben ser amparadas estas dos últimas por el Estado, dice. Uh -huh. Cuando Graciela Torraspe decía que en algún momento de la vida seis de cada diez parejas tienen problemas de infertilidad, sí. eh, Mauricio D Alessandro diputado provincial, sí. eh, acotaba, salvo Maradona. <risa> sí, es claro, cierto. que ya Maradona, tiene cinco. Donde pone el ojo pone el... el Una fertilidad tan sí, buena que Absoluta. Su, absoluta. al fútbol. Sí, ¿qué más? <risa> Norma de San Antonio de Padua. Los ¿Sí? escucho todas las mañanas, ustedes me despiertan, así que les agradezco mucho. Los felicito mucho por todas las ideas que tienen. Que disfruten la torta. Qué Muy rico, bien, muchas no, gracias. Estamos en eso. igual ¿eh? nos la sacaron sí, sobre ¿Por nos sacaron la torta? Porque ah, decidimos ya, ya. compartirla nosotros y tiene su costo esto. <risa> de compartir. Ah, <risa> Julia Lobreiro también estaba escuchando atentamente la entrevista que le hacíamos a Graciela Iturraspe. Cuando ella decía aliarse al PJ o al OCR contradice los principios del FAP o los principios basales del FAP, dice totalmente de acuerdo. En el, la vereda de enfrente se encuentra Marisa Garabano que dice: Unidad Popular, están desesperados, dan pena. ¿De qué principios me hablan? Los partidos patronales no tienen principios. Bueno, debe ser Marisa Garabano, seguramente integrante de alguna fuerza popular que, que debe tener más principios que vinculaciones patronales uno imagina y, y el tema que no, ¿cuál? claro no, ustedes saben cuál y cuántos votos sacaron eso me encanta me encanta chicanear al troscaje me encanta chicanear bueno meta vamos Augusto de Montechingolo sobre la pregunta de qué nos cambiarían sí dice me gustaría que ante el poder mediático corporativo no se declaren neutrales no somos neutrales estamos en contra el poder mediático corporativo sí. estamos en contra sí, pero sí, lo sí. hemos dicho siempre Pero, espera, espera, espera, porque esto Pero me se suena... ve que no llega bien el mensaje Porque no es el primer reclamo que recibimos ¿eh? El poder mediático corporativo que no seamos neutrales Lo que pasa que generalmente En la paleta de colores sí. El blanco y negro es simplemente Una mentira Hay un montón de colores, diferencias Y discutir lo que hoy están discutiendo Los dos poderes Mediáticos en la Argentina Tanto el privado como El gubernamental Es en realidad discutir ...la superficialidad de la... ...Argentina... Uh -huh. ...nosotros estamos discutiendo... ...si la discusión pasa por el lavado de dinero... ...de 70 millones de euros que hace... ...el señor Baez... Uh -huh. ...y ninguno, ni el gobierno nacional... ...ni la corporación... Mediática discuten que de la Argentina se van entre 50 y 60 mil millones de dólares todos los años por el Estatuto Legal del Coloniaje, no lo hace ni el gobierno ni ese grupo porque no les interesa discutir lo estructural. Nosotros acá sí discutimos lo estructural. Uh -huh. Así que estamos por otro lado. Pero además, digo, si, si se trata de marcar diferencias en posiciones contrarias a, a los grupos corporativos que manejaron la comunicación históricamente en la Argentina, sí. creo que desde este programa, incluso antes de que exista la ley de radiodifusión, o como se llama, la ley de medios la ley de servicios ley de, de comunicación sí, es tan largo que a veces me quedo con la ley de medios nada más antes de esto nosotros, y, y, y mucho antes también en otros espacios, en otros ámbitos creo que desde huella Digital lo hicimos desde el propio Canal 7 y nos miraban medio mal, nosotros cuestionábamos el, la, la, la forma en la que el Grupo Clarín se relamía Manejando la comunicación y los negocios de la comunicación en la Argentina Cuando este gobierno Estimado oyente Este gobierno, si usted prefiere El de Néstor Kirchner, el que lo antecedió Se abrazaba con Héctor Mañeto Y hacía negocio con el mismo grupo Al que nosotros, según usted No le estamos pegando como corresponde Nosotros tuvimos siempre en contra de los grandes monopolios el gobierno en algún momento lo estuvo y ahora prefirió por razones que seguramente tienen que ver con la manera de entender su propia construcción de poder, cruzarse de vereda Hablando de La Plata estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de fertilización asistida, es una ley eminentemente peronista Perón en los 70 advertía sobre el problema de la supresión biológica e iba en contra del dogma de Rockefeller que tenía que ver con la planific planificación familiar y la disminución de la población en Latinoamérica ¿Qué tal? Eh? bueno? Marisa Garavano recoge el guante y me pone pertenezco al partido obrero, era lógico que era trosca, y en las últimas elecciones a Lilita la dejamos atrás ¿me pone? <risa> sí. Tienes razón. Si sí, en la razón. cuenta de votos no se ¿Cuál es la que sí, está aproximando a Lilita Carriera? Tiene más tropa. Que la tronca, ¿Qué tira, son dos y se hace. Yo lo voté a Altamira también, ¿eh? Somos dos con Marisa Mira. ¿Sí? ¿Usted lo votó a Altamira? Sí, sí, sí. Yo lo voté hace muchos años Altamira. Me acuerdo un día que se lo llevaron, estaba, estaba haciendo, no me acuerdo si era una sentada o estaba protestando en la puerta de la casa de gobierno. Y no, a... Alta, mira. No, Alta, mira ah. yo, yo, yo, yo, querido, yo a la casa de gobierno me voy a cobrar, única. <risa> Escucha, tía, lo fueron a buscar y lo agarraron entre dos policías que medían medio metro más que él y se lo llevan a Altamira y la imagen de Altamira en el noticiero era Altamira gritando y, y con las patitas le hacían así viste porque el tipo se lo llevaban y decía ¡Ah! y ¡Ah! se lo llevaban esa era la imagen de Altamira un luchador ¿eh? un luchador de la, con las construcciones hablando poder. justamente de Altamira Laura de Chacarita nos llamó y nos dice que me gustaría que pasen más información del Frente de Izquierda el miércoles finaliza el juicio de Altamira concentramos a las 16 horas en Plaza de Mayo Feliz Día del Periodista ¿hacen un juicio Altamira? no se puede ver esta causa ya termina este... Ya termina, ya termina. Se termina claro. el juicio de Altamira. Sí, bueno, sí. ¿qué va a hacer? Eh, Bueno, muchas gracias por el mensaje. Sí. Y está bárbaro lo del lo de frente de izquierda. Sí. Está muy no, bien. No, che, en serio. Si le, la verdad, a pesar de que sean de izquierda, los queremos. No, no, no. no o sea, por favor, les pido. No, no crean que nosotros somos gente que andamos persiguiendo. Que está todo bien con los trocos. Al, al soldaje. Troco. No, no. Con los, trocos, con los trocos nunca puede estar todo bien. Porque ellos siempre van a encontrar algo. Pero los queremos igual. ¿eh? Yo tengo, un, tengo un amigo trozco. Sí, yo también ¿no? le mando un beso. Ana que debe estar escuchando. Bueno, y otro beso grande a esta gente fiel, ¿eh? De a bueno, esta no le queda otra que escucharnos. Sandra Sicaré dice: Felicitaciones por tantos años de digno trabajo. Qué lindo. Desde Rosario hoy los estamos escuchando desde temprano, ¿eh? Muy bien, ¿eh? La compañera Sicaré esa trosca no tiene un pelo. Esta. Una maravilla, una maravilla. Bueno, upa, tres minutos pasan de las nueve, che, perdón, Pepito, ¿eh? sí. Noticias en espléndido. Sí, bueno, bueno. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 3 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 7 grados, 2 décimos, humedad 57%. Para Ricardo Casal creció el delito con armas. El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense afirmó que en 2012, en comparación con el año anterior, el robo a mano armada en la provincia de Buenos Aires aumentó el 22%. Además, Casal afirmó que la modalidad denominada entradera es difícil de prevenir y sostuvo que hay intranquilidad en los vecinos por el robo de autos. Cáritas realiza este fin de semana su colecta anual. Cáritas Argentinas inició hoy en todos los templos del país su colecta anual con el lema Apuntamos Alto, Pobreza Cero, una iniciativa de la Iglesia a favor de los más pobres. Además de la donación en parroquias, se puede colaborar durante todo el año llamando al 0810-222, 74827 por internet a través de la página www.caritas.org.ar Cuatro partidos abren la décimo séptima fecha del torneo final de fútbol Desde las 16 jugarán Belgrano y San Martín de San Juan A las 18 y 10 se enfrentarán Godoy Cruz y Tigre A la misma hora también jugarán Arsenal y Quilmes. A las 20 y 30 cierran Vélez y All Boys. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura actual 7 grados 2 décimos, humedad 57%. Informó Radio Esplende. Todas las voces. 990 kHz. Transmite LR4 Radio Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. Vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Mm, que nena de con... mm, qué... Acá nos encontramos a Parretir de la una de la tarde. Todos los días, junto a Lorena Toso. Y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran... Traigan la tarde... De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día... Traigan la tarde... Por Splendid... AM 990... Todas las voces... ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos... Ventila tu casa... No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados... Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Los domingos de 11 a 13 los invitamos a escuchar Orígenes. La voz árabe de la colectividad sirio-libanesa. El programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo Orígenes los domingos a partir de las 11 de la mañana por Espléndez AM 990 Todas las voces Fin de espacio publicitario Para dar vuelta a la desesperanza sobre la hora Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Tema de ustedes este, así que manéjenlo. Bueno, se desarrolló en Formosa esta semana la cumbre, una cumbre de los pueblos indígenas que fue anunciada, por lo menos públicamente, también en esta conferencia de la que hablábamos más temprano, que se desarrolló en el CERPAG de forma tal de... Eh, las representaciones de las comunidades originarias de todo el país, fueron a Formosa a visibilizar las situaciones que viven en todo el país, pero fundamentalmente apoyar la lucha que lleva adelante la comunidad en la que habita Félix Díaz, que es la comunidad de la primavera. En los últimos dos años 10 asesinatos en la provincia de Formosa y todos vinculados con las comunidades de los pueblos originarios, a los que hay que sumar lo que pasa en Santiago del Estero, también en relación con la tierra, pueblos originarios y trabajadores rurales verdaderamente paupérrimos, y por el otro lado lo que pasa en la provincia del Chaco. En Formosa fue muy claro porque además, insisto, fue muy fuerte la imagen, y esto se dijo de distintas representaciones, la imagen de Infran detrás de la Presidenta de la Nación. Sí, hubo más de ocho kilómetros de marcha que marcharon desde donde se encontraban reunidos hacia la Casa de Gobierno también de la provincia de Formosa, que fueron recibidos no más que con policías y con un grupo muy fuerte armado frente a la Casa de Gobierno ante este reclamo que iban a presentar, hicieron una vigilia la, están, la hicieron desde el día jueves por la tarde hasta el día de ayer también aquí en Plaza de Mayo esperando una vez más que la Presidenta de la Nación los reciba para entregarle el documento que habían elaborado entre todas las comunidades Félix Díaz fue elegido como el vocero de todas las comunidades también para darles un, un importante paraguas eh, legal y de cuidado para la situación que atraviesan en informosa que no solamente tiene que ver con 10 asesinatos, sino con una discriminación cotidiana de la salud, del trabajo, del empleo, del, la, del nivel y de la calidad de vida. Sobre estas cosas que ocurrieron esta semana, vamos a escuchar un informe en el cual vamos a escuchar a Verónica Willypan, que es secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA y también directora del Observatorio de Derecho de los Pueblos Originarios de la provincia de Neuquén, Roberto Aramayo, comunicador del programa Nuevo Amanecer, Félix Díaz, Argentina de Aquiroga, del pueblo Huarpe de la provincia de San Juan y también Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Mural de voces. Los informes, los informes sobre la hora. El Parlamento de los Cuatro Pueblos Originarios de la Provincia en este momento está sesionando la plenaria del Parlamento eh, desde el pueblo huichí, el pueblo Pilagá, el pueblo com y el pueblo nidaplé y en este momento lo que se está haciendo es justamente un repaso general de la situación eh, desde el punto de vista territorial, político y social de cada uno de estos pueblos eh, para luego, dentro de un par de horas eh, empezar ya a hacer un trabajo conjunto de plenaria donde se, se trabajará en líneas centrales eh, sobre un acuerdo nacional de pueblos para unificar luchas territoriales, sobre todo en lo que es eh, petróleo, minería, deforestación, agua y salud, y todos esos temas que, que puedan eh, sumarse, digamos, a la idea que arranca mañana. Eh, ...con la cumbre nacional de pueblos originarios... Eh, ...con los delegados de las distintas regiones que ya están llegando... ...desde el mediodía de hoy... ...que bueno, de hecho en la mañana eh, se notó una ausencia importante... ...y empezaron a hacer los llamados de teléfono... ...denunciando que, bueno, se estaba haciendo un proceso de obstaculización en las rutas... Eh, ...haciendo volver a la gente con mentiras... ...diciendo que Formosa se había levantado la actividad... Y ...que no había nada, que se había suspendido... Y está previsto eh, cerrar estas jornadas de 12 con una movilización consejera desde aquí del local de Juan Pablo II, un centro de formación, hasta la misma casa de gobierno de Formosa para ir a entregar un documento, un petitorio y un documento político de posición de los pueblos reunidos en Formosa. Apoyando fuertemente el liderazgo de Félix Díaz como el vocero, de los pueblos originarios en Argentina hay un gran reconocimiento a su figura por la lucha que ha llevado adelante desde que empezó el problema de los hermanos Juan en Formosa, ¿no? Nosotros sufrimos día a día la discriminación de este gobierno, no por ser opositor, no por ser, solamente por ser indígena. Y este gobierno lo único que sabe es mandar a sus punteros políticos para difamar, para dividir. Le da dinero a los punteros indígenas para emborrachar a nuestros jóvenes, para que nos ataquen. Nos peleemos internamente, dice. Es una cuestión interna cuando se trata de derechos humanos. Estamos muy dolidos por este sufrimiento que estamos padeciendo muchísimos años. No sé si estará, señor gobernador de la provincia de Formosa. ¿Por qué no nos atiende? Ni siquiera para hablar, para mirarnos. Y posteriormente se está organizando también una movilización a la misma Casa Rosada para ir a hacer entrega de eh, las conclusiones de la Cumbre Nacional de los Pueblos Originarios. Hemos llegado a esta Plaza de Mayo y seguramente muchos de ustedes sabrán 30.000 hermanos indígenas ...de 35 pueblos-naciones con las banderas multicolores... ...que no estuvieron en la celebración del Bicentenario. Bueno, la lucha iniciada lleva, como ya lo dijo la hermana... ...muchos, muchos siglos. Pero ahora tenemos que señalar algunas cosas. La presidenta muchas veces dice que gobierna para 40 millones de habitantes... Uh -huh. ...y nosotros tenemos que decirle que no. Debe gobernar para los 40 millones de habitantes, con los pueblos originarios, con la gente marginada, con aquellos que sufran la mega minería. Realmente es un día muy especial para todos nosotros. Yo sé que lo que estamos haciendo es por el bien de los pueblos indígenas. Es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la pachamama florece. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Ola. Sobre, Sobre la Ola. I yeah. yeah. La Procuración General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia un escrito en el que cuestiona lo actuado por diferentes jueces respecto a la autopista que iba a atravesar el Parque Pereira y sugiere revisar sus fallos. Radio Estación Sur habló con Liliana Ostapuc de la Asamblea de Vecinos en Defensa de Villa Elisa. Hablamos de una obra para, para, para mejorar, para la podemos hacer por otro lugar, nosotros presentamos esa alternativa eh, incluso varios, en este momento varios también eh, diputados eh, Presentaron proyectos Y sin embargo eh, se sigue insistiendo con que hay que pasarla por el Parque Pereira Entonces, eh, por supuesto que no es un capricho Acá hay otra cuestión Hay, hay otro, otro fin, digamos, ¿no es cierto? Eh, que es un negocio inmobiliario, como se le quiera llamar eh, eh, con, con determinada empresa, ¿no? En realidad es eh, la autopista, va con otro proyecto que sería los country, que incluye en ese proyecto todo lo que es la parte costera, digamos, todo lo que es country, toda la, la, la zona costera. <música> Trabajadores de R.R. Donnelly cortaron callao y corrientes y movilizaron al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores reclaman una serie de inversiones en prevención de riesgo de trabajo por la alta cantidad de trabajadores menores de 30 años que están afectados por dobles y hasta triples hernias de disco, tendinitis y múltiples enfermedades laborales causadas por las malas condiciones de trabajo. Escuchamos a Eduardo Ayala, entrevistado por La Olla TV. Los compañeros que son bobineros en, en la prensa, peces eh, que levantan para este, ordenar la bobina, pesa 55 kilos con un desperdicio mínimo pueden llegar a pesar a 60 60 y pico de kilos y eso se resuelve comprando un eje de fibra de carbono, por ejemplo lo que utilizamos nosotros es de fundición es un eje que pesa la cuarta parte de lo que pesa eso es una inversión de 2000 dólares vale un eje Imagínate que con una empresa de envergadura 2.000 dólares es un vuelto y sin embargo no conseguimos que hagan esa inversión. De hecho es un reclamo viejísimo. En San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba, los vecinos realizaron un corte parcial de la, a la ruta 38 por la falta de agua y por la vida de su río. La Asamblea por el Agua de San Marcos denuncia que el río se seca y este hecho no se debe solamente a la escasez de lluvias, sino también a la falta de un convenio de manejo del dique del Cajón que debe garantizar un caudal mínimo ambiental para las poblaciones río abajo del embalse del río Dolores. Escuchamos a Viviana, integrante de la Asamblea, en diálogo con la Olla TV. Se está secando el monte, este, desaparece la fauna, Todo lo, en casi todas las casas hay frutales, no podemos regarlos. Los olivos, que son una característica de la zona, también se están secando a pesar de ser un árbol tan resistente. Esta zona productivamente vive de la apicultura, vemos abejas muertas por todos lados. Y por supuesto no se puede sembrar nada que sea para el consumo, hortalizas, frutas, ese tipo de cosas. Los vecinos de Jauregui en el partido de Luján se movilizaron para pedir por la no reinstalación de la curtiembre Curtarsa, que cerró hace algunos meses. El pueblo lleva años de lucha, demostrando que el proceso del curtido de cueros contamina y produce graves problemas de salud. Escuchamos a Laura Olivares, entrevistada por la Agencia Popular de Noticias. Durante todos estos años ha sido insoportable vivir, porque nos, lo que nosotros respiramos es ácido sulfídrico. Fí los alambrados de, de Jauregui no... Te, duran más de 10 años porque eh, la lluvia cita, se nos corró, No ha sido tremendo vivir en este lugar durante uh -huh. el tiempo que la fábrica ha funcionado ahora que no funciona lo que queremos es que no vuelva, sí. hemos luchado mucho contra esto hasta que hace unos años atrás la empresa eh, consultora de imagen que es la que le hace la imagen a Mac y hace que el conflicto se corradeje o sea desde ser desde un conflicto específicamente de salud y ambiental pase a ponernos en contra de los trabajadores. Nosotros de ninguna manera estamos en contra de los trabajadores. Es más, muchos de los enfermos y los muertos que tiene esta curtiembre durante todos estos años han sido trabajadores. Los centros de estudiantes nucleados en la Federación de Estudiantes Secundarios realizaron más de 20 abrazos a escuelas públicas porteñas contra los recortes en las especializaciones de educación media que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a Matías Delgado, del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, en diálogo con Radio Sur. Los 20 colegios que van a estar adhiriendo a, a la medida. Sí, hay digo, una contemplación del problema presupuestario, pero también esto gira en torno a lo que es eh, la problemática que, que están padeciendo los colegios y la educación pública en relación a lo que es el, el cambio curricular que bueno hay un, un problema serio que están sufriendo los colegios en relación a sus orientaciones eh, porque hay un proyecto de, de, de homologación de nivelación de los títulos a nivel nacional eh, Que sí es progresivo, pero que lamentablemente, acá en nuestra jurisdicción, en Capital Federal, eh, está presentando a una serie de problemas, entre los cuales se encuentra la, la dificultad en mantener las orientaciones de, de los colegios. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Seguimos sobre la hora y usted sabe que las efemérides generalmente nos dan una excusa para hablar de temas que a la larga o a la corta tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. El 5 de junio fue el Día Internacional del Medio Ambiente porque se recordó la primera conferencia internacional que hace las Naciones Unidas allí en Estocolmo, el 5 de junio de 1972, y a partir de ese momento se estableció como fecha para hablar de esto, lo cual no significa... ...que se solucione algo en relación de un medio ambiente... ...que da la sensación... ...porque ya se está hablando de fecha de vencimiento del planeta Tierra... ...que en vez de medio ambiente ya nos está quedando un cuarto ambiente. Lo cierto es que en este 5 de junio era un excelente desafío... ...para pensar qué pasa hoy en la Argentina. En la famosa década ganada... ...que hay que preguntarse quién ganó más en esa década ganada... ...claramente hay dos cifras que marcan... ...las distintas caretas del modelo extractivista... Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, había 12 millones de hectáreas de soja sembradas. Hoy hay 20 millones de hectáreas de soja. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, había simplemente 30 proyectos megamineros. Hoy hay 600. Con lo cual, esa década también nos muestra quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Pero alguien que sabe realmente todo esto, que lo conocimos... Apenas iniciada la democracia en un congreso nacional que se hizo de medio ambiente En Altagracia, en la provincia de Córdoba Es Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo Y para nosotros es un privilegio hablar con él Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Buen día, gusto realmente Y la idea es esta, convocarte para que nos hagas un balance de situación Un diagnóstico de cómo estamos en relación de medio ambiente Porque da la sensación que nos está quedando un cuarto como mucho Sí, yo creo que incluso la, la cifra ese es bastante, bastante optimista. Este, creo que en, en general, primero, si hiciéramos un sobrevuelo por Argentina y sobre todo por la sociedad, me parece que lo que ha crecido muchísimo es el debate sobre el tema, yo creo que eso es innegable. Pero me parece que sigue siendo más superficial que profundo, es decir... Eh, me parece que el ambiente se ha transformado en, en un nuevo elemento de consumo, o sea, eh, terminó siendo cooptado eh, por eh, la, la propia maquinaria eh, que produce productos eh, por la propia maquinaria del consumo, y me parece que esto es bastante preocupante porque eh, además de los problemas ambientales eh, ya de por sí, eh, graves que tiene Argentina, recordemos que hablando de bosque nativo eh, nos queda bastante, bastante menos eh, que el 17, 18% de lo que era la, la superficie original el caso de Córdoba es mucho más grave porque nos queda menos del, del 4% de lo que eran las 12 millones de hectáreas que eh, cubría el bosque nativo en la provincia decía que más allá de los problemas ambientales que se dan en las cuencas hídricas eh, que se dan a nivel cualitativo como puede ser eh, la afectación de salud por plaguicidas me parece que eh, se hace cada vez más difícil llegar a las soluciones porque se va integrando el tema de ambiente este, más como eh, una parte de la sociedad de consumo y no como un elemento para ser cambiado ¿no? eso es lo que a mí por lo menos me preocupa eh, ...muchísimo, eh, sobre todo de ver cómo han ido cambiando las cosas en los últimos años. Sin duda, sí es interesante el diagnóstico que hace... ...porque además está marcando que es una moda hablar del medio ambiente... ...y no resolver un solo problema. Exactamente, o sea, casi te diría que acabas de dar una, una palabra clave. <coughs> en el caso eh, de estadística, eh, la moda es el valor con, con mayor frecuencia, ¿no? Eh, y yo creo que de alguna forma lo que está pasando en este momento es más eso, es decir, eh, de hecho es más barato comprar pintura verde eh, que tomar un cambio un ejemplo lo doy con claro. eh, incluso lo doy con José Manuel de la Sota, ¿no? nuestro sonriente gobernador en Córdoba debe ser una provincia con peor situación ambiental eh, pero el gobernador por ejemplo estuvo en Río de Janeiro en Río Más 20 eh, y hace apenas unos días acaba de lanzar 80.000 hectáreas que van a ser reforestadas, esto entre comillas, con especies exóticas y con especies nativas, en donde eh, se da esto, ¿no? O sea, más que 80.000 hectáreas, y usando la terminología de recién, son 80.000 litros de pintura verde, porque en realidad en Córdoba el verdadero problema es que no haya una sola hectárea más de desmonte. Solamente claro. el año pasado... Eh, Guaira, que es una ONG de, de Paraguay, eh, que hace lectura de imágenes satelitales. De paso, pregúntense usted por qué tenemos que nosotros usar información de Paraguay. De Paraguay, claro. Eh, podríamos tener información en Córdoba. Bueno, eh, prácticamente 3.000 hectáreas de bosque nativo eh, se destrozaron el, el, el año pasado por la, la ineptitud del gobierno. Entonces me parece que esto de, de del berreo esto de eh, eh, tocar el tema de ambiente como eh, eh, sellos por ejemplo en los productos eh, como eh, GRI que es una, una, los, estos famosos informes de sustentabilidad que obviamente los tiene presentados por ejemplo eh, Barrick que los tiene presentado Alumbrera Lámite entre las megamineras me parece que está confundiendo un poco el panorama es decir da la impresión a quien ve esto qué bárbaro, estamos avanzando, eh, pero cuando uno le va tomando el pulso este, al paciente eh, ambiental, eh, se da cuenta que eh, realmente buena parte de lo, lo, los indicadores están yendo para atrás. ¿no? ¿Y cuáles son los primeros o los peores tres elementos que ves vos hoy en esto del ambiente o de los recursos o de los bienes comunes, como se dice hoy, aquí en la Argentina? ¿Cuáles son los tres elementos ...que justamente tanto verso, tanta hojarasca no permite visualizar? Eh, el primero de ellos es que eh, somos analfabetos ambientales y sociales. O sea, eh, el hecho de que tengamos buena parte de la población concentrada en ciudades... Eh, ...ha hecho que perdamos, por un lado, la, la capacidad de leer lo que le pasa al ambiente. Eh, pronto podemos leer lo que pasa en el supermercado, pero no, no, no podemos leer lo que le pasa al ambiente... Eh, y, obviamente, tampoco estamos leyendo lo que le pasa a la sociedad. Este, de pronto, si hay una manifestación eh, de comunidades indígenas QOM, eh, se lo ve más como una cosa exótica, por ejemplo, en Buenos Aires, y no como eh, un analfabet analfabetismo social que tenemos. Ese, para mí, el principal elemento. Es decir, hemos creado una especie de analfabetismo socioambiental muy muy fuerte eh, que impide ver lo que realmente le pasa al país. Y eso me parece que es lo más grave porque eh, parte de los analfabetos y tal vez los analfabetos eh, más importantes sean funcionarios públicos, no tanto a nivel nacional, de, de, la mayor parte de las provincias y muchas municipalidades. Y el segundo este, es obviamente el, el problema clave y en nuestro país el problema clave está en primer lugar, segundo, tercero y quinto... Este, es la destrucción de los ambientes nativos, que eh, implica también la, la destrucción de las fábricas de agua y, y las fábricas de suelo, porque en realidad son las que garantizan la estabilidad de, de un país. Este, uno dice por lo menos un 50% de todos los ambientes nativos deberían haber sido conservados en Argentina, cosa que obviamente no, no ha pasado. entonces eh, Obviamente la, la lista, uno puede empezar a hablar de contaminación química, puede hablar de los riesgos del programa nuclear y la lista sería bastante más grande, pero es importante marcar cómo se, se, se, se mezclan, se retroalimentan estas dos cosas, ¿no? la, el analfabetismo social y ambiental, tanto de los propios ciudadanos como, como de quienes gobiernan, eh, con el cambio que ha tenido el, el, el uso del suelo en Argentina a punto tal que yo creo que Argentina está en un rojo extremo, este, porque la situación, eh, cuando uno va perdiendo buena parte de los ambientes nativos, buena parte de las cuencas hídricas y buena parte de la fábrica de suelo, porque para quienes nos escuchen debe quedar en claro que la única forma de que se mantenga agua este, y la provisión de agua es que funcionen bien los ambientes nativos, que son a su vez los únicos que producen suelo, pensemos que para producir 2 centímetros y 5 cm de suelos en ambientes templados hace falta en 700 y 1200 años. Entonces si uno destruye un ambiente nativo de bosque, por ejemplo, se destruye una fábrica de agua, pero también una fábrica de suelo. Entonces se combinan estos dos, dos elementos y en el medio uno ve que crece la soja. Eh, o crece el maestro angénico, eh, pero en la otra eh, va decreciendo estas fábricas de estabilidad, ¿no? y, y eso creo que es lo, para mí lo más dramático que está pasando en, en, en Argentina, porque pasa y no lo vemos. Sin dudas. Raúl, te agradecemos muchísimo este contacto con Sobre la Obra, un abrazo muy grande y la admiración de siempre. Bueno, un gran abrazo para ustedes, que tengan muy lindo día, hasta luego. Chau, Raúl Montenegro, desde Córdoba. ...charlando con nosotros sobre esta cuestión del medio ambiente... ...qué pedazo de información, qué fuerte... ...para tener dos centímetros y medio de suelo utilizable... ...se hacen necesarios mil doscientos años de trabajo de la naturaleza... ...y estamos haciendo pedazos la naturaleza... ...el otro día un técnico del INTA me decía que había traído... ...a muchachos venezolanos... ...a ver las distintas experiencias que tiene el INTA a nivel nacional... ...que son realmente muy importantes... Y entonces el venezolano iba Desde Capital Federal a Marcos Juárez 500 kilómetros Dice, pero ¿Qué han hecho aquí? Decía el venezolano Y el del INTA lo miraba Y no dice, ¿cómo? Que Nada está la pampa Pero no hay nada Y el tipo del INTA reparó en eso Cierto, 500 kilómetros De soja No hay más biodiversidad La más elocuente demostración de esta nosotros, yo un tipo de 50 años, iba, salía de Rosario y veía en el campo vacas. Hoy no ves vacas. A 200 kilómetros de Rosario no ves vacas. Y esto tiene que ver con lo que recién dijo Montenegro. ¿Cómo somos analfabetos socioambientales si no nos damos cuenta que este costo lo van a pagar nuestros pibes, irremediablemente? Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados, dos décimos, humedad 57%. Hugo Curto estimó que Scioli seguirá en el frente para la victoria. El intendente de 3 de febrero aseguró no tener dudas... ...de que el gobernador bonaerense va a jugar en este proyecto kirchnerista... ...para las elecciones legislativas. Además, Curto apuntó que continuador único e histórico del peronismo... ...es la presidenta Cristina Fernández. Aclaran que continúa vigente el llamado para las elecciones primarias... La realización de las pasos había quedado en duda a raíz de la decisión del juez Pablo Caicials contra la reforma judicial. El magistrado explicó que ordenó suspender solo la convocatoria para los consejeros. Se juega la final femenina en Roland Garros desde las 10. Se enfrentarán la estadounidense Serena Williams y la rusa María Sharapova. Williams, de 31 años, parte como favorita ante la rusa, a quien venció en los últimos 12 duelos. El tiempo en Buenos Aires, el cielo continúa ligeramente nublado, la temperatura 7 grados, dos décimos, humedad 57%. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kHz. Transmite. LR4. Radio Splendid. Desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid. Todas las voces. Espacio Publicitario. Domingueros. Domingueros. Política. Deportes. Espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas Silvio Soldán Yo he pasado momentos realmente muy muy lindos en Radio Espléndid Fue una época fantástica, con un programa exitosísimo que se llama Sol Esquina Tango Domingueros Domingueros Domingos de 9 a 11 por Radio Espléndid AN990 Todas las voces Keita, la voz de oro de África, llega por primera vez a la Argentina. 15 y 16 de junio en Niceto Club. Dos shows únicos de extrema energía. Salir en Argentina. África, en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Este martes, a partir de las 18 horas, vivimos Ecuador-Argentina. Por las eliminatorias sudamericanas, lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Cairo, en Radio Fútbol Club, por Splendid, AM990, un grito de gol en la Argentina. Creciste con ellos. Night, like Te enamoraste con ellos. So Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Espacio Publicitario. Balbuceos Editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Bueno, señora Palmeiro, la gente, la oyencia de este programa se está comunicando... A, la ¿A qué entonces. teléfonos? Por supuesto, nos llaman <ríe> al 4010-7157 o 4010-7158. ¿Y qué me di Chirichi? Llamó Josefina de Recoleta, ah, ya. dice, fertilidad asistida, dos puntos. Los dineros públicos son aporte y esfuerzo de todos, no de Cristina o de ninguna diputada para usar en lo necesario y urgente. Primero, cuidar el ambiente natural y cultural, que significa cuidar la salud. Segundo, curar enfermedades no provocadas que los hospitales públicos hoy no curan. Madres o padres ya tienen un hogar. Y si quieren hijos, que adopten a niños ya nacidos desamparados y sin amor. Y así serán bendecidos. Bueno. Es un debate también que se dio eso, ¿eh? Sí, es más, yo entiendo. Sí, yo creo, mire. Sí. Las bendiciones da la sensación que no llegan a embarazar a nadie. Y tengo la, la sospecha, por otra parte, que el debate en serio es si el dinero del Estado es para que gente que quiera tener hijos la pueda tener, me parece que está muy bien utilizado ese dinero del Estado, con uh -huh. absoluto respeto. Sí. Después está la otra, la cuestión de la fe. La cuestión de la fe no resuelve prácticamente nada, casi nada, le diría, sobre la Tierra porque son cuestiones muy materiales y muy concretas en donde esos temas tienen más que ver con hacerte fuerte por dentro que por resolver cosas desde afuera. Así que respetamos el punto de vista de los oyentes, pero no estamos de acuerdo. Porque qué mejor que resolver algo desde el Estado de gente que necesita y quiere tener hijos, no, me parece que es algo maravilloso porque es una apuesta al país, es una apuesta al amor, es una apuesta al futuro, es una apuesta incluso a la fe, la fe de que voy a tener hijos porque estoy convencida que el futuro va a ser mejor. Claro. Y paralelamente creo que también valdría la pena eh, poder acelerar los trámites de adopción a serio, ser, seriamente, porque creo que también está súper trabado, no, no creo que sean cosas que sean contradictorias entre sí, sino que las dos hay un rol del Estado que tiene que ser cumplido. Y así es. Carlos de La Plata, hemos pedido por mail una audiencia pública al gobernador de la provincia para saber qué es lo que hay y qué no en materia hídrica en la ciudad de La Plata. Esperemos que se dignen a respondernos, dice. Ajá, bueno, todo un tema que no se termina en función de que haya dejado de llover en la ciudad de La Plata. Hay todavía muchísimo trabajo pendiente y seguramente... Eh, las autoridades Me parece que tendrían que empezar a escuchar un poco más a la gente Con lo cual, espero que lo reciban Manténganos al tanto de lo que claro. le digan amigos ¿eh, amigo? Sí sala de Parque Centenario El PAMI está colapsado Te atienden todo rápido y mal Y para eso a muchos no sacaron de nuestras obras sociales uh -huh. Horacio de Montserrat sí. Dice Me parece que si piden una sugerencia a los oyentes Es para respetarla y no para chicañar Un poco de respeto ¿A quién, ¿A quién hemos chicañado? ¿Quién les había sugerido Horacio de No, no Horacio, no, Horacio, no. No. Augusto sí. nos había dicho que no seamos neutrales. Ah, pero nosotros. Ah, pero nosotros no... Y ahí contamos que teníamos cada uno un amigo trosco. Sí, sí, ahí... No, jajaja, no, jajaja, no fue ahí, no fue ahí. Bueno, a mí, me gustaría su... porque A ver, no lo quiero chicanear sin que antes me sugiera algo. Primero sugiérame <risa> y después, después lo Así me da tiempo, a me da una buena chicana. <risa> un beso grande, <risa> mi amigo, sí. por favor. No se nos enoje. Julia de Abasto, lo que le ocurrió a Félix Díaz hace evidente que la segregación y discriminación viene de la gerencia de aerolíneas, o sea que viene del gobierno, dice. Sí, sí. Yo no estoy en condiciones de afirmarlo rotundamente, pero los hechos ocurrieron, indudablemente alguien deberá dar una explicación. Es terrible. A esta altura del partido, ¿viste? yo voy a decir tanto, los cagan a palo, los matan, qué sé yo, que le nieguen un pasaje, te va a decir a alguno, ¿qué va a hacer? Pero es un acto de discriminación, ni más ni menos. <risa> Aun cuando eso, desde el punto de vista administrativo, a lo mejor presuma una irregularidad, que vos cambies el nombre de una persona. Pero pero sí, hay que imprimir un ticket de nuevo. Hay que imprimir un ticket de nuevo. Bueno, pero ¿cuánto te puede costar sí, sí. en términos de tiempo claro. y de dinero imprimir un ticket nuevamente? Me da la impresión que quien le cedió ese ticket estaba dispuesto a, en tal caso, hacer lo posible Esperar para que Félix claro, no pudiera viajar. Claro. Que era el objetivo, ¿no? que desgraciadamente no se cumplió. Tenemos mensajes también en nuestro Facebook, nos buscan como sobre la hora y ahí estamos. Escribió Juan Cáceres. ¿Qué dice Juan Cáceres? Dice, Carlos, desde mi verazategui te sigo los pasos y siento que con gente como vos no nos ganarán los corruptos. Vamos todavía, Juan. Qué Gracias, buen, Juan. Qué bueno. Hablando de corruptos, ahí estábamos mirando en, en la pantalla de Crónica TV que tenemos sintonizada. No sí, sé sí, por qué quedó Crónica. En si nuestro monitor, otro. pero no. no está mal Crónica TV, no. porque Crónica lo que tiene... Crónica, los sábados a la mañana crónica es, es el seleccionado de chivos de todos los gobernadores recién veíamos al, al intendente Espinosa de la matanza ¿Sí? inaugurando un pingüino mecánico y ahora recién lo veíamos a José Luis Gioja el gobernador de San Juan eh, presentando el plan para salvar a la reserva de San Guillermo. Es que el otro día escuché a Gioja con, el día del 25 de mayo, ¿no? lo entrevistaba a la televisión pública y contestaba, este gobierno, esta década es el fin de las corporaciones, pareció tremendo, ¡Oh, Gioja! Gioja lo decía a las 7 y media de la tarde. De la mano de Peter Mank, ¿Sí, sí, sí. Increíble diciendo eso, Qué bueno. de la barri, Impresionante. Qué hermoso. Bueno, esta década ¿eh? significa el Fin de las corporaciones. Sí, qué hermoso de país. Ah, sí. eh, para el 12 de octubre, Sulto de, cuerpo. de sí. cuerpo. El 12 de octubre, la Infran. Para el 12 de octubre, Infran está preparando el, el, el monumento al, al, la labor, al toba. Sí. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas Entrevista. sobre la obra. Sigue camino nomás. Sí. Marchar. Si te parece, podemos seguir camino juntos, entonces, hasta que se oriente un poco. Busco a Saigo. El legendario Saigo Takamori. Algo me oí. Pero no está cerca. Son varios días de cabalgata hacia el norte. El camino no es fácil. Se mueve. Cambia de lugar. Estadión de artillería número 2. Diez horas bajo el aguacero. Andaron a atacar igual. Qué carnicería, Dios mío. Cuando salí del hospital me quisieron dar una medalla la queden para que quiero yo una medalla ay, cañita del Paraguay nunca te olvido un brindis por el héroe por el gran héroe del Paraguay qué maravilla recién estábamos escuchando los textos de parte de esta película que se llama Samurai que Recién interpretaba a Alejandro Aguada, que escuchaba a usted que hablaba de su personaje Poncho Negro. Poncho negro. Que es rico un gaucho. Por rico dulce de leche Poncho Negro, a mí me encanta. Sí. No se digo. No, pero se. Yo estoy no. en medio, en medio sí, sí. de una emoción profunda y usted. Está emocionado, Delfra. Está emocionado. A mí me gusta mucho el guión. La sinopsis. Estoy enamorado de la sinopsis. Qué grande, Delfrade. Qué grande. Bueno, escúcheme. Sí. Poncho negro que hace Alejandro Aguada. Es un personaje que es uno de los tantos gauchos arrastrado en contra de su voluntad a lo que fue el gran genocidio del siglo XIX, que fue la guerra de la triple alianza, Exacto. que nosotros definimos la guerra de la triple infamia, uh -huh. y se encuentra con un descendiente de samurái. Esto es lo maravilloso. ¿A dónde? No de pensar ¿En, en la pampa. Ahora ¿En vamos a hablar pampa. con el director. Wow. Esto es maravilloso porque los que alguna vez quisimos hacer historia para que lo entiendan Uf. todos, comparábamos la época, por ejemplo, del chacho Peñalosa. Era la época en donde mataban a Jerónimo en Estados Unidos. Claro. Entonces yo hacía esas comparaciones. Ahora lo veo que esto es una película. Una maravilla. No, una maravilla. A ver qué nos puede contar Gaspar Shewer que es el director de esta película titulada Samurai. ¿eh? Nada menos. Gastón, ¿qué tal? Eh, Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buen día. Y primero que nada, felicitarlos por esa edición de sonido ahí resumiendo algunas, algunas de las líneas argumentales de la película. Me quedé enganchado escuchando y me dieron ganas de verla otra vez <risa> e ese es un laburo de Ramiro Lorenzo que es un fenomenal bueno, mi, mi laburo felicitaciones, sí, mi felicitaciones ¿sí? porque la verdad que para mí era mucho más difícil hacer un, un tráiler, una promoción de un minuto de la película casi sí. que hacer la película claro, Así claro, cómo hace para resumir esta historia mis felicitaciones, me renovó el entusiasmo por la película hoy voy de vuelta <risa> bueno, cómo se te ocurrió la idea, que es fantástica a mí me seduce la idea bueno, me... me... Me gusta mucho este lo que comentabas de, de Peñalosa y de, de, y de Jerónimo, histórico. sí, sí. Creo que un poco ese es de, más que la idea original lo que fui descubriendo o, o confirmando en el proceso de hacerla, ¿no? Como en dos lugares tan alejados como Sudamérica y la, las islas del, del Japón estaba pasando un proceso bastante similar, ¿no? Japón venía de más de 200 años de aislamiento y, y, entró, y entró con todo el progreso de golpe, ¿no? refugiándose a la vez en la, en la figura del emperador, o sea que era una, una restauración a la vez que una revolución económica y política, realmente un proceso muy complejo y bueno, paralelo acá al, también a la entrada del, del, del liberalismo, de la modernidad y la las resistencias de, de Peñalosa, de la figura de, de Quiroga, en fin, todo eso fue, fue fortaleciendo el proyecto, ¿no? A medida que iban surgiendo datos y... La idea cómo entró, no sé, muy bien, apareció así de golpe la idea de, de meterme un poco con el mundo japonés y samurai, del cual yo no era para nada un, un gran conocedor. Pero me parece que tenía tanto, tanta potencia esa idea que solita se fue, se fue armando la película. Y a partir de eso, contanos después el, el texto, la trama de la historia en donde un descendiente japonés viene a buscar acá en las Pampas a un espíritu casi emblemático de lo que era la casta, como ustedes dicen aquí en la sinopsis de los samuráis, se encuentra con este personaje, un sobreviviente de la guerra de la triple infamia, como es Poncho Negro. Claro, bueno, el, el punto de partida de la película es una familia japonesa que está viviendo acá hace unos años ya, compuesta por un, un abuelo muy viejito y que fue un, un guerrero samurai durante mucho tiempo, durante sus, sus años en Japón, podemos imaginar a un, un japonés este, con todas las letras, digamos, un japonés muy aferrado a, a un pensamiento tradicional y a honrar a sus antepasados y... Su tradición y en contraposición a él, su hijo, que representa la figura del inmigrante a la que estamos más acostumbrados, ¿no? El inmigrante que quiere adaptarse, aprender el nuevo idioma, vestirse como, como con, con las ropas del, del país que les ha dado la bienvenida. Y Taqueo, el nieto, la tercera generación, que está un poco tironeado entre esas dos posturas, ¿no? Admira, por supuesto, tiene veneración por el abuelo y por todas las historias maravillosas y legendarias que le ha venido contando. Y por otro lado tiene a la figura de su padre diciéndole que esas son cosas del pasado, son cosas que hay que dejar atrás. Pero bueno, cuando el abuelo muere le entrega la katana y le delira un poco ahí acerca de Saigo y medio malinterpretando esas palabras, es que el joven Takeo sale a buscar a, a Saigo Takamori en, entre las sierras de, de San Luis o de algún lugar de Argentina que no se especifica demasiado. Claro, porque lo que está buscando es allí al tipo que va a formar un nuevo ejército para hacer la rebelión contra el emperador en, en Japón, ¿no? Sí, ese es un poco... Bueno, eso es lo que quiero yo. Delicio, ¿no? sí, sí, sí. <risa> El delirio de Carlos, Dios. ¿no? Claro. Pero dicho con, con mucho respeto, la película no es una parodia ni un, ni un, ni un chiste acerca de, de, de, de, de un japonés este, extravagante. Creo que en ese momento Taqueo es un, un pibe que tiene, no sé, estará alrededor de los 20 años y sí. bueno, ahí está buscando las cosas como está buscando uno a esa edad y bueno, y tiene... Tiene esa figura tan fuerte del abuelo que le ha contado del, del código del samurái, y él quiere ser un samurái. El claro. problema es que ya estamos casi en 1900, está en Argentina, no tiene muchas chances de, de, de seguir un, una tradición samurái, con todas las letras. Y encima apenas sale, o al tiempito de andar, se encuentra con este, och, este otro personaje también que, que representa un poco lo que está quedando atrás en el mundo, lo que está siendo de alguna manera barrido o desplazado, que es como contabas vos, alguien que volvió volvió de la guerra del Paraguay, volvió un poco desmejorado, se puede decir. Claro, muy desmejorado por Bastante lo que desmejorado, dice. desmejorado, sí. para no adelantar demasiado. Sí. Y bueno, y de alguna manera van a compartir van a compartir el camino, y ahí Ahí aparece un poco la, la, la figura, la, la temática, el, el, el tono del western, ¿no? Dos, dos personajes ahí cabalgando juntos y, y también contando una amistad, una amistad entre esos dos personajes. Uh -huh. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, se puede ver en dónde está esta película. La pa película está en el Arte Multiplex de la calle Cabildo, ahí casi Congreso. En Belgrano, muy bien. En Belgrano. Eso tiene tres funciones diarias, uh -huh. 16, 50, 21 y 23, y en el Cine Malva, en la calle Figueroa Alcorta, los viernes y los sábados, viernes a las 20 y sábados a las 22. Esas son en Capital, después estamos en Rosario, en el Cine El Cairo y en Paraná Entre Ríos y Villa Mercedes San Luis. Muy bien, maestro. Un gustazo, felicitaciones eh, no, por, por, favor, por la aventura. Gracias a ustedes por llamar. Chao, viejo. Gracias Gaspar Shewart, director cinematográfico, en este caso de la película Samurai, que lo tiene absolutamente deslumbrado. Está chocho, ¿no, Carlos, está chocho. Totalmente. Está con los pezones erectos. <risa> <risa> <risa> está disgustadísimo. Yo lo que pasa es que tomo estas referencias. Escuche con atención. Sí. Porque en muchos lugares de nuestro país sí. se siguen viendo las tropas. De las montoneras de Facundo y las montoneras de Chacho Peñalosa. Es más, en Pavón, muy cerquita de Rosario. Pavón y Mitre. Ah, no, allá en... en... Mitre tiene que ver. tiene que ver, tiene que ver. Mira vos, tiene que, que ver. Es una calle y estar muy libre. Sí, sí. sí. <risa> Mirá, y si te tiras dos, una enciclopedia. Sí, Pavón y Mitre, intrigas. ya la es, ah. Bueno, el personaje de esta película va buscando... El ejército aquel que el abuelo le contó para rebelarse contra el imperio es maravilloso. Sí, nosotros, nosotros también somos buscadores como este muchacho. Nosotros andamos buscando un movimiento popular de liberación que vaya a saber dónde se perdió. <risa> bueno, a ver, nos despedimos. Este... Venderé la última tierrita de colores. Cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria de mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, hincho de mis parientes de Iruya y Pozoelos, ser inmunitante que no tendrá memoria. A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. ¡Ay, del Delfrade! ¡Qué lindo de historias! ¡Qué lindo! ¡Me encanta Delfrade! ¡Me encantan las historias de samuráis! De... Pero mezclar la historia. Sí, sí, está bien, está bien. Y La eso. búsqueda de un relato al cual algún día lo convertiremos en realidad. ¡Qué lindo! Cada uno de nosotros somos eso. El relato de nuestros viejos que buscaban ser felices y que nosotros le intentamos darle realidad. Había un programa hace muchos años en la televisión inglesa que casi se llegó a ver, incluso quisieron formatearlo, pero fue bastante... Eh, defectuoso el intento que consistía, era como una especie de almorzando con Mirta de Gran, sí. pero con personajes históricos. Uy, buenísimo. No. Entonces se cruzaban, que se decía, bueno, hoy almuerzan con el, el conductor del programa. Entonces estaba Napoleón, Sócrates, o sea, y se junta San Martín, o sea, tipos de diferentes épocas, de diferentes momentos. Y los tipos venían, eh, no solo empilchados, sino con la mentalidad, eran actores que interpretaban. A esos personajes. Y proponían discusiones y debates, eh, uno, si se quiere, impensados en términos de lo que puede ser una continuidad histórica, pero que generaba muchísima atracción. maravilloso. Está bueno. Eh, eso, en la provincia ¿no? de Buenos Aires hubo hace dos años el Teatro de la Historia, que también es ¿Sí? algo parecido, que había yo vi algunas obras que estaban muy bien, muy bien interpretadas, estaban buenas. ¿A qué personaje le gustaría a usted, eh, por ejemplo, ver, presenciar un debate? ¿De qué dos, tres personajes le gustaría un, un mano a mano entre quién y quién? Y a mí me gustaría un debate entre, entre dos modelos de país, Sarmiento y el Chacho Peñalosa. Sarmiento y el Chacho. Mirá, que deben haber coexistido en algún momento, ¿no? de hecho ¿no? Sarmiento celebra la Exacto. manera en que lo matan a, al Chacho. Pero, pero, pero era el gran quiero, debate. Quiero ir un poco más allá y pensar en algo que no tenga que ver, como esto que me dice usted, de las dos culturas. Un samurái... Ahí está Jerónimo, bueno. Jerónimo y el Chacho. Jerónimo y Jerónimo. Felipe Varela. ¡Qué bien Feynman hace una novela sobre eso. El ejército de ceniza se llama. Ajá. En donde también se busca ese ejército que sigue peleando por los viejos ideales. Qué lindo. No, maravilloso. Bueno, de repente esta era la parte en la que usted nos emocionaba, pero mire, nos queda poco tiempo, así sí, que... Pero... a ver. Vamos a ver si se puede. Sí, sí, sí. Esto no es magia, diría René Lavang. <risa> <risa> Cinco años cumplimos hoy aquí en Sobre la Hora. Nos hemos convertido en una especie de comunidad ni siquiera grupo de trabajadores, ni siquiera familia, sino una gran comunidad, una comunidad hecha de afectos que van en las miradas, en las palabras que se dicen una vez por semana, porque las palabras que se dicen son aquellas que se escuchan mirando a los ojos a quien te las dice. Y por eso estas son palabras dichas y escuchadas una vez por semana. Pero hace cinco años atrás nosotros empezábamos sobre la hora. Con muchísimas expectativas, con muchos miedos, porque además no nos conocíamos. Tres somos de aquellos que iniciamos la partida: Noelia Pizano, Mauro Federico y quien les habla. Después se sumaron voces y alegrías. Y en estos cinco años pasaron un montonazo de cosas. Porque cinco años en la estatura de un ser humano separa, por ejemplo, el nacimiento, lo que están en estos momentos viviendo. Corina y Natalia, con sus hijas recientemente nacidas, pero de allí a cinco años, sus chicas van a ir por primera vez al preescolar. La antesala de la escuela. Mirá la importancia que tienen cinco años en la vida de un ser humano. Nosotros durante cinco años hemos visto cómo casi la adolescencia de Natalia Palmeiro, junto a aquellos juegos de mesa que entablaban, por ejemplo, con Sol Frontini, otra de las luminosas integrantes que tuvo sobre la hora, fueron convirtiéndose en otra cosa. Hoy Natalia es una luminosa mamá. Y vimos ingresar a una Corina Duarte que con toda su sensibilidad y con toda su militancia le fue agregando una argamasa que tiene que ver con lo social, con lo sensible, con la discusión política que fue haciendo también otro color otro gusto de sobre la hora y ni hablar de la muchacha de la producción que vos lo ves llegar siempre con la almohada antes de los ojos que vienen de distintos lugares de la plata como Manuel que tiene una mirada muy crítica o Rama que viene con su vasca cuesta y con sus producciones culturales de otros lugares a aportar estas fantásticas producciones que ustedes escuchan resumidas como mural de voces y a mí me queda recibirla siempre a la primera que llega que es Noelia Pisano con una sonrisa permanente a pesar de los pesares porque yo la he visto a Noelia atravesar distintos lugares y hemos aprendido en estos cinco años a mirar las sombras de los ojos que denotan tristezas ausencias, broncas, peleas todo eso se aprende y esa comunidad está lejos de ser solamente un grupo de trabajo y dejo para el final a un tipo generoso ...y que ha generado este encuentro por su generosidad... ...que es un tipo que durante estos cinco años... ...lo vi despedido... ...de no menos de tres lugares... ...lo vi siempre intentando renovarse desde el laburo... ...a quien nos presentó su queridísimo y luminoso pibe... ...que es Ariel que está aquí laburando con nosotros... ...que es Mauro Federico... ...porque él y seguramente Víctor de Genaro... ...han sido los hacedores de este espacio que se ha convertido en algo más que un programa de radio y que para mí que vengo casi a ser testigo de estos cambios de miradas testigos de los cambios de personalidad testigo de la madurez de todos ellos porque soy el más viejo de todos además lo cual es un mérito a esta altura quiero decirles que es una felicidad cinco años para nosotros es celebrar hoy que esta es una comunidad de afectos de sentimientos, que hace radio casi como una excusa para que un día a la semana nos sintamos parte de un grupo que nos hace bien. Y ojalá que esta sensación la podamos compartir todos los sábados con ustedes, que es la intención que vamos a seguir teniendo cada uno de los sábados haciendo sobre la hora. Nos hizo moquear el guacho Esto ¿eh? no es, es, es magia dijo Rapidito, esperé, pero lo hizo Señores, nos reencontramos el próximo sábado A partir de las 8 Cuando comencemos el segundo lustro de este programa ¡Chao! Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Sin sabemos gametear Para ahuyentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte is aan hem overgegaan, para te la muerte te porque sí porque versieren, las te de om te el pecho y no om te versieren, om